Buenos días alicantinos, buenos días alicante, bienvenidos un viernes más a Hoy Radio 4G, la radio de la organización impulsora de discapacitados en España. Bienvenidos un viernes más a Tertulias Alicantinas. Les habla, les acompaña una semana más David Rubio, aquí al lado mío tengo por supuesto a mi querido, a mi fiel espadachín Jaime Martín en la técnica y estamos en el 91.4 del FM de Alicante. También os podéis escuchar en nuestra página web en todo el mundo www.oirradio.es. www.oiradio.es Hoy como siempre vamos a tener un par de temas, vamos a tener un programa cargadito, debate local, debate nacional, debate internacional, queremos hablar de, de los juicios de nuestro antiguo alcalde Luis Alperi, también del tema de la Eutanasia que se está debatiendo en el Congreso e incluso en el bloque internacional hablaremos de la reciente pacificación de las dos Coreas. Por otra parte, en nuestra sección de historia nos remontaremos a los tiempos de la Segunda República para hablar de los sucesos que ocurrieron en, en Alicante tal día como hoy, un 11 de mayo de 1931. Por último, no podía faltar, como no podía ser de otra manera, nuestra sección de cine. Hoy vamos a hablar de una película bastante especial, eh, Invitación de boda, película palestina. Y bien, pues ya es momento de presentar a, a los magníficos invitados que me acompañan aquí esta mañana, un día más. Un viejo conocido del programa, no sé, ¿a cuántas veces has venido, Raúl? Pues no lo sé, yo creo que tres o cuatro tres ya. Tres o cuatro ya, ¿eh? no está mal, ¿eh? para, para el tiempo que llevamos no está mal. No está mal Raúl está mal. Estrada es asesor de UPID en el Ayuntamiento de Alicante en la anterior legislatura. Muy buenas, Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Tenemos un debut, tenemos a alguien nuevo hoy, nos acompaña con nosotros Mario Órtola, es... Eh, coordinador de Vox en la ciudad de Alicante y también vicesecretario jurídico también de este partido de Vox en Alicante Provincia Mario, muy buenas, bienvenido aquí a tu nueva casa Hola, bien hallado, buenos días Muy buenas Mario, encantado de que estés aquí con nosotros y bueno, pues una vez más tengo también aquí conmigo, a, en este caso representando a Podemos, Podemos Alicante secretaria de Política de dicho partido, Marisa García Muy buenas Marisa Buenos días David, gracias por invitarme El placer es siempre mío, como bien sabes Pues empezamos, si os parece Bien, pues os tengo que, que confesar que llevo dos semanas desconectado de, de Alicante, desconectado de, de esta ciudad, me he ido de vacaciones fuera de la ciudad, fuera de España, y bueno, he intentado un poco no enterarme de nada, porque sinceramente a veces la, la actualidad de, de esta ciudad me resulta francamente agotadora, y, y después sobre todo del último programa que tuvimos aquí justo el día después de la investidura de, de Luis Barcala... Yo creo que no he hecho un programa tan tenso en toda mi vida. Pues digo, bueno, me, me voy de vacaciones dos semanitas, he ido a Alemania, a la Selva Negra, una zona preciosa, os la recomiendo. Y bueno, pues voy a intentar no enterarme de nada, ¿no? No lo he conseguido, pero bueno, más o menos he estado desconectado. Total, que vuelvo esta semana, vuelvo el lunes, ¿no? Y digo, bueno, voy a mirar a ver en los periódicos qué nuevo follón hay en el Ayuntamiento de Alicante. Como no, pues esta ciudad no me ha decepcionado, <risa> Se voy, volvemos a tener nuevos follones. Por ejemplo, el tema de, de Nerea Belmonte sigue goleando, ¿no? Ahora, por lo visto, la, la Fiscalía va a abrir investigación, ¿no? Para ver si, si tal y como ella ha denunciado, el PSOE la, la ha intentado comprar, la intentó comprar en su investidura. Hablaremos de esto en, en futuros programas, porque creo que es un tema que va a dar bastante juego de aquí al, al futuro. Y además, como bien sabéis, Nerea es una de las tertulianas habituales de este programa, así que me la, me la traeré aquí en un próximo día para preguntarle sobre todo esto, como no podía ser de otra manera. Pero es que, por si no tuviéramos suficientes líos ya en esta ciudad con la actualidad, esta semana nos ha venido otro del pasado, que es de lo que me gustaría que habláramos hoy. Estoy refiriendo a los juicios de, al juicio de, de nuestro antiguo alcalde, Luis Díaz Alperi, que, que ha iniciado esta semana. Concretamente, vamos a contar a los oyentes, ¿no? antes de, de empezar a debatir y de preguntaros qué, qué es lo que parece esto, eh, vamos a, a contarles mmm, a, a, de qué, qué es exactamente lo que le están juzgando a, a al Peri en, en esta semana. ¿eh? Concretamente, los hechos se remontan al año 2007. En dicho año, por lo visto, al Peri, cobró eh, una cantidad superior a un millón de euros cuando, cuando era alcalde todavía. Que no está mal, la verdad. Para ser alcalde de Alicante, una ciudad que tampoco es tan grande, cobraron más de un millón de euros, ¿no? sueldo de futbolista. ¿eh? Es una de las cosas, de hecho, de las que en otro juicio, en el que tema brugal se le investiga, porque por lo visto, tenía no solamente cobraba del ayuntamiento, obviamente, sino que también estaba en algunas empresas, consejo de administración y tal, y según ODEF, lo mismo no era demasiado legal, ¿no? que estuvieran en varios sitios al mismo tiempo. Bueno, aquel año, por lo visto, cobró más de un millón de euros y, según la Fiscalía, solo declaró 113.000. Estamos hablando de una décima parte. No contento con eso, presuntamente, al año siguiente se compró un barco, no precisamente una barquita de pesca, sino bastante grande, eh, costó 300.000 euros, por lo visto, y dejó de declarar, presuntamente, 144.000 euros. Por lo visto, el tema del barco, pues, haciéndole de un toque lo que sea y tal... Y en el año 2010 intentó arreglar su situación, pero en, según la fiscalía no declarando el dinero que debía de declarar, sino eh, llegando a un acuerdo con varios empresarios amigos suyos para eh, cambiar la propiedad del barco, ¿no? Concretamente estoy hablando de Antonio Solana y de Antonio Moreno, el primero, mmm, a mucha gente le sonará el nombre porque fue el presidente del Alicante, del Alicante Club de Fútbol durante aquella época, recuerdo además en aquella época que, que Alper iba mucho al palco del, del Alicante Club de Fútbol, yo es que soy de, muy del Hércules, como todos los oyentes saben, y recuerdo que iba mucho al campo del Alicante y no iba nunca al, al Rico Pérez cuando jugaba el Hércules como local, curiosamente. Y bueno, eh, según dice la Fiscalía, eh, esta operación no fue legal tampoco y de aquí dejó de defraudar también otros 132.000 euros. Y además, eh, por lo visto estaba disfrutando de una amarre gratuito en el puerto de Alicante, por el hecho de ser alcalde, ¿no? en vez de pagarlo como tú dijo de vecino, pues presuntamente se lo estaban dando gratis. Y, por, y también por eso, aparte de estos dos empresarios, el que entonces era director del puerto deportivo, Javier Palacio, también está sentado en el banquillo. Bueno, en total, eh, la Fiscalía le pide nueve años y nueve meses de, de cárcel a, a Luis Alperi. Y van a haber diez juicios. El lunes fue el primero, el último va a ser el, el 10 de junio. De modo que, bueno, pues mira, a lo mejor la primera mascleta este año se adelanta, ¿no? <risa> Un poquito, ¿eh? En fin, eh, os voy a preguntar, porque quiero saber vuestra opinión de, de todo esto, ¿no? De este, de este asunto, ¿no? Que colea desde hace tantos años. Pero lo primero que, que os quiero cuestionar es algo que, que a mí me cuesta mucho de comprender. Estos hechos se remontan al año 2007 y los juicios han empezado esta semana. Alperi está ya bastante perjudicado de salud, de hecho ha pedido no ir a los juicios salvo cuando tenga que declarar. Yo no sé si a lo mejor hasta el juez y hasta ya por pena, en el, tal, y, tal y como lo vea, ni le condena. No es desesperante que la justicia española siempre sea tan lenta. ¿no? Creo que estos juicios tenían que haberse hecho hace mucho, ¿no? y, y, y Alperi, cuando, Alperi era alcalde incluso, ¿no? hacía ya muchos años que dejó de serlo. Marisa, ¿tú, tú eres abogada, eh, a ver si me puedes explicar por qué la justicia, tenemos tantas personas, ¿no? La sensación de la justicia española es tan lenta, sobre todo en este tipo de casos, ¿no?, de, de corrupción. Pues, eh, en, de este de, de en, presunta corrupción. en este caso, no, no, no ha sido lenta porque la justicia sea lenta, ha sido lenta porque el, los abogados de Luis Díaz Aperi han usado los medios que han tenido a su, a su alcance uh -huh. para, precisamente, que, a, a, alargar lo máximo posible. Porque no recordemos que la denuncia de la UDE es de 2013. Relativamente no hace tanto. Sí, sí, aunque cierto. los hechos que se, enju se, uh -huh. se enjuicien ahora sean de 2017, 2018. Pero ¿Hacienda detecta, Aparte, que detecta que no paga en 2007 y no llega una denuncia hasta 2013? También es que... No, no la denuncia es de 2013. O sea, se detecta porque a él le piden una serie de documentación uh -huh. eh, porque han detectado, claro, es cierto, han detectado estudiando el tema o lo que fuera. Han han, bueno... Los inspectores de Hacienda son los que hay, y ya sabemos que la plantilla es súper reducidísima. que ese es otro problema. Ese eh. es otro problema. Entonces, claro, pero bueno, el tema está ahí. Pero, ¿qué hizo Luis Alarperi? Al... Al... No sé si os acordáis, pero se presentó a la alcaldía y al año se fue sí, sí, de diputado sí. autonómico. Y se fue huyendo de las denuncias que, sí, de, que le venían. De hecho, también ha utilizado su inmunidad claro, de diputado autonómico para intentar alargar claro, esto. Claro, este tema lo inició el Tribunal Superior de Justicia. Una vez iniciado por el Tribunal Superior de Justicia, se desaforó, y entregó el acta de diputado y, y tuvo que volver al juzgado, a los juzgados de, de primera instancia a Alicante uh -huh. de nuevo. O sea, que es que estamos donde estamos, pero no es por la lentitud de la justicia en este caso, es porque Luis Díaz Alperizu eh, siempre dilatan lo máximo posible uh -huh. este tema. Un tema de una denuncia fiscal que podía haberse resuelto mucho antes si no, si no existieran en España 10.000 cargos aforados... Una cosa inaudita en, en Europa, ¿eh? donde, vamos, está una de las cosas que hay que, que, que solucionar en nuestra democracia. Mario, no, nosotros no somos jueces, a lo mejor no nos corresponde, ¿no? Corresponde más a ellos saber si Alperio es culpable o no. Pero te lo, te lo pregunto, porque creo que te lo tengo que preguntar, visto mmm, la sensación de impunidad popular ¿no? que a veces tenemos de que los corruptos se libran. ¿Crees que va, se va a hacer justicia en este caso? Hombre, yo espero que sí, ¿no? Parece, hombre, yo confío... No, no diría ciegamente, porque no conozco eh, la documentación, pero yo creo que si los inspectores de Hacienda eh, han visto indicios de delito, por mí no hay, nada más, no hay mucho más que decir. Se le está procesando, los tribunales eh, dictarán la sentencia que corresponda en base a su criterio. Tiene un sistema de recursos que en España es lo suficientemente garantista. Yo espero que se haga, que se haga justicia. Y lo que, lo que comentaba la compañera… Es que renunció al cargo una semana antes sí, sí, de, sí. de empezar a ser juzgado. Claro, ¿hasta qué punto? Es una treta legal, ¿no? Es, realmente es una maniobra de sus abogados. Y, y además, otra maniobra muy curiosa es que, para alargar obviamente, es que ha recusado a los inspectores de Hacienda. Uh -huh. Los ha recusado alegando que son parte interesada porque eh, los inspectores de Hacienda se llevan un plus de productividad en función de de los casos, ¿no?, del resultado que, que salga de los casos, la, de la condena. Claro, si empezamos a poner en tela de juicio ya el funcionamiento del funcionariado de Hacienda, que como ha dicho la compañera también, bastante hacen con lo poco que tienen, mm. al igual que, que también hablamos de la lentitud de la justicia, el que pueda que se dé un paseo por los, por los juzgados y verá que la situación es bastante triste y en Hacienda pasa exactamente igual que en los juzgados. Bueno, pues Marisa habla del tema de aforamientos y privilegios de políticos. Eh, Mario habla de falta de recursos en, en la justicia. Raúl, ¿tú cómo crees que podemos solucionar esto para que…? Un poco. Yo creo que lo que queremos la mayoría de los ciudadanos es que quien la haga la pague, ¿no? Y que quien la haga la pague en un plazo razonable, ¿no? Sí, bueno, el caso de Alperi yo creo que es, eh, en Alicante, uno de los más representativos de, de, de, la, de las tretas judiciales, ¿no?, para alargar cualquier proceso judicial. Todos sabemos lo del de tema del aforamiento, ¿no?, que eh, lo ha forzado al máximo el llevar los, los, los procedimientos judiciales de un tribunal a otro para tratar de, de, por todos los medios, pues dilatarlo en el tiempo y, bueno al final aprovecharse ¿no? de, del sistema. Yo creo que, igual que comentaba Marisa, eh, yo creo que el tema de los aforamientos hay que darle una vuelta en España. Yo creo que ahora mismo no, no, no tiene mucho sentido que, que un diputado autonómico tenga un aforamiento por una cuestión meramente fiscal y de evasión de impuestos. No. Creo que no, no. Yo creo que la figura del, del aforamiento tiene que ser una, por una cuestión de protección de, de, de la libertad de expresión, de y yo creo que hoy día tenemos una justicia lo suficientemente sólida como para, para evitar ese tipo de, de a lo mejor que, que puede ocurrir en otros países, ¿no? de, de denuncias para tratar de apartar al al adversario político, que no digo que, que, que también lo usen, ¿no? y que, que eso también es algo que se deberían hacer mirar todos los partidos ¿no? y tratar de, de judicializar menos la justicia eh, perdón, la política, pero yo creo que evidentemente el, al Peri como comentabas, yo creo que tarde o temprano va a caer, porque los hechos son muy claros, yo creo que todos era Vox Populi, que, que el barco que había atracado ahí estaba puesto en un sitio que es un amarre que ni siquiera es amarre, es decir, yo que conozco un poquito el puerto, es una zona que jamás allí se ha amarrado un barco y estaba solo y el, el señor, suyo. el señor alcalde tenía su puesto ahí. ¿no? Sí, bueno, yo, yo <risa> no, sé, no sé si lo tiene como alcalde o como amigo. Claro, o en como... aquella época era alcalde. Sí, eh, sí, sí lo, sí. lo cual hace todavía el tráfico de influencias más gordo. Bueno, y, no y, es lo y mismo man... hacerle un favor a un amigo que hacérselo al alcalde. ¿eh? Y mantuvo mucho tiempo el, el barco ahí amarrado, aún mm. ya no siendo alcalde. Quiero decir, el barco ha estado amarrado siempre ahí. Es un trimarán muy bonito, muy grande y me parece poco que costara 300.000 euros. Bueno, tú a saber lo que cuesta. Sí, no no efectivamente. Pero bueno, yo creo que... El, Lo interesante no solo tan, eh, yo creo que resaltar también que no solo se esté enjuiciando al político, no, yo creo que también hay que, hay que tratar de, de de enjuiciar también y de que vaya a la cárcel todos aquellos que también han abusado de, esa, de ese... buscando tratos de favor, ¿no? Yo creo que ahora nosotros estamos poniendo el foco de atención en el cargo público, pero es verdad que detrás de dar favores a un político, pues hay alguna persona interesada en obtener algún beneficio claro. que en el fondo ese beneficio nos resta a todos los ciudadanos. Es decir, al final ese dinero lo estamos perdiendo todos por alguna cosa que han hecho que no deberían haber obtenido. Me alegro que señales eso, Raúl, la diferencia entre al personal y al Cargo Político, porque de hecho eh, Luis Díaz Alperi tiene dos juicios al mismo tiempo distintos el otro es por el caso Brugal y digamos este es el más personal y el sí. Brugal es el más político, ¿no? porque en este caso se le está juzgando porque él sí, bueno, sus propios sí, ingresos sí. habría defraudado dinero a hacienda, en el otro caso yo no sé si os habéis leído, yo me lo he leído así por encima, no el informe de la UDED, no de la policía anticorrupción, es tremendo pero es alucinante todo lo que se le investiga, se le acusa y se le presume, todavía sin, sin demostrar, a Luis Alperi estamos hablando de que durante, es verdad que fue alcalde durante muchos años, el alcalde más votado de la historia de Alicante eso no se lo puede quitar nadie pero claro durante esos 12 años según la UDEF habría eh, amañado el plan urbanístico municipal para favorecer a, a Enrique Ortiz habría eh, la UDEF comentaba que no tenía nada a su nombre que no tenía apenas, eh, apenas posesiones. Sí, era insolvente. Era, claro. Sí, que de hecho era insolvente y hasta vivía de alquiler, ¿no? Sí. Sin embargo, pues luego le salían barcos, le salían muchos pisos y tal, empresas fantasma, donde estaban también sus, eh, sí, sus sí. familiares. Sí. Le tocó supuestamente la lotería varias veces. Nunca pudo se ha demostrado que esos premios realmente le tocaran, pero bueno, al estilo Fabra los cobró también, <risa> su, su, su, supuesto, <risa> supuestamente. Pues sí, recurso bastante, tristemente, bastante habitual. En esta sí. comunidad lo, sí. <risa> lo conocemos sí, sí. bastante. En fin, eh, hay una frase demoledora de, de este informe que dice textualmente que la UDEF determina que Luis Alperi le entregó la ciudad a Enrique Ortiz. Sí es tremendo, ¿no? O sea, estamos hablando de un político que presuntamente trabajaba al servicio de, de un empresario, ¿no? A cambio de, de ciertos regalos, de viajes, de, de bueno, de, de varias cosas, algunas de ellas ni siquiera la UDEF consiguió averiguarlas, ¿no? Y es probable que al final lo acaben juzgando como a casi muchos famosos criminales por evasión de impuestos. Por porque, Capone, ¿no? <risa> porque al final <risa> la corrupción política es más complicada de, de demostrar, demostrar. Y, y al final la evasión de impuestos para... Pero, el, de, si entran cinco y salen 50.000 hay algo pero, que no cuadra. pero es que Raúl es difícil de demostrar vale por supuesto pero es que en las grabaciones de en este caso de su sucesora de Sonia Castedo que también uh -huh. está en la pieza de Brugal y está en el mismo juicio sí. es que sale directamente Enrique Ortiz diciendo oye nena ponme esto de amarillo y esta zona de verde y esta zona de rojo y ella vale pero esta de azul sí esta de... es que no sé qué más se necesita sí, claro. yo respeto siempre la presunción de inocencia y oye el juez sabrá más que yo de esto Pero es que ya llevamos cuatro años de juicio y, y en fin, yo no lo veo tan complejo no. este juicio. Las grabaciones son indicios de algo. Sí, Tiene que haber luego sí, una prueba de otro lado. Claro. Al final. Pero las grabaciones son demoledoras. O sea, sí, las frases absolutamente. Que se Además, es que como encima Ortiz es tan, eh, habla de manera tan chavacana, tan clara, mm. es que vamos es que cada frase es más lipadaria que la, la siguiente. ¿eh? Sí, es que yo creo que, que yo, yo he escuchado, no sé si era una grabación o, o declaraciones de alguien que, que incluso al llegó a decirle a Ortiz, no, tú tienes que hablar conmigo cuando sí, había sí, dejado sí, a Sonia Castelo de alcaldesa, es decir, no, soy yo realmente, yo soy el que el que manejo aquí el hay, urbanismo hay, el cotarro y todo hay, o sea, hay algunas declaraciones que, o sea, es es que, es es, es que incluso son muy graciosas yo me recuerdo de en aquellos años en las hogueras hacer muchos tiches con ello porque había unas declaraciones que directamente dicen que me perdonen los niños ya sé que estoy en un área infantil directamente dice eh, Enrique Ortiz le dice al Peri tú me conoces lo único que te falta por conocerme es verme la polla sí, sí, <risa> sí. directamente bueno, luego en otro, claro. en otro cuando está hablando con el señor Ikea cuando está hablando con el sueco dice directamente el otro le pregunta venga usted es el mafioso español con el que tenía que hablar <risa> <risa> <risa> Y coge a Enrique Ortiz y le dice, sí, sí, soy yo yo soy ese del apoyo insaciable. Es que es, que es así. Pues es una vergüenza. Sí. Lo que hemos tenido que soportar aquí en la ciudad de Alicante sí, años creo, y años sí. es una auténtica vergüenza. Yo y creo, lo que hemos sufrido estos sí. tres años también, claro. Yo creo que, que, que la regeneración política es, es fundamental. Es, estas conductas no pueden de ninguna manera quedar en el vacío. Yo es evidente porque lo único que conseguimos con esto es que, que cada vez la población, la ciudadanía, esté más desafectada mm. de la política. Sí. Y al final dicen que todos los políticos son iguales. No es cierto. Mm. No deben ser iguales. Y, y, y, y la, los temas de corrupción que tratan de decir no, es que la prevaricación administrativa no es corrupción. ¿Cómo que no es corrupción? ¿Cómo me estás diciendo que si fraccionas un contrato para. para me conseguir darlo a donde no lo pensando. es. Sí. Eh, eh, en cualquiera de ellos, es que se puede dar en cualquier partido, pero es que yo creo que, que el, cargo, el cargo público tiene que tener un código ético estricto y, ¿De y, de, y, debemos, y debemos controlarlo y debemos exigirlo. De todas formas, Marisa, estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, ¿eh? pero yo, yo no sé si Mario y Raúl piensan como yo. Eh, yo no puedo defender que un alcalde fraccione contratos, por supuesto me parece una regularidad que no tiene que hacerse, Pero en el caso de que se demostrase que Gabriel Chavarri finalmente ha hecho lo que se supone sí. que ha hecho, incluso el despido también es regular, ¿no? De la, de la empleada y tal, mm. me parece mal hecho, irregular y grave. Pero al lado de lo que presuntamente hicieron estos dos anteriores, al lado de lo que hizo Sonia claro, Castelo no. al lado de lo que hizo <risa> Es que es incomparable. Es una chorrada. Quizá a nivel, a nivel. económico no, no se pueda comparar, pero la política municipal, para, a mi juicio, es tan importante, es la política más cercana al ciudadano. A mí me importa poco si es una prevaricación administrativa, si es eh, un fraccionamiento de contratos. Para mí, un político municipal, bueno, en general cualquier político, pero un político municipal tiene que tener una conducta intachable en todos sus aspectos. Ni, a mí me da lo mismo que haya eh, cometido un fraude fiscal de 10 millones de euros y que tenga el barco amarrado por cohecho que que haya hecho un despido irregular es que, me da... es que los alicantinos no nos merecemos esto lo hemos sufrido ya mucho eh, se nos vendió el cambio esto, esta última legislatura se ha visto claro que de cambio nada, hemos seguido por la misma senda de la corrupción y quizá ya te digo, a nivel económico no se puedan comparar estamos de acuerdo, pero es que llega un momento que, que nos debería de dar igual deberíamos de, de condenar las conductas impropias de, de lo que representa un cargo político Yo, yo creo que algo importante que hay es que la nueva ley de contratos del sector público uh -huh. ha incidido y va a incidir mucho en lo que comentabas tú antes, que no es solo el, el corrupto, sino el que corrompe. Vamos a ver esta esas vez. empresas, uh -huh. cli ese, ese clientelismo, esas empresas que, que te doy el amarre gratuito en el puerto a cambio de que tú me des tal. Eso, eso también, eso es que ahí también hay que incidir. Va, va, vamos a ver esta ley, Marisa, porque yo el, el mes pasado precisamente hice un reportaje en el periódico sobre esta, esta ley y si los ayuntamientos están realmente preparados para eh, publicarlo todo en el perfil contratante y tal… Y me encontré un poquito de falta de, de, de, de actualización en muchos ayuntamientos. Pues claro, hay que pues actualizarlo. Claro, a mí textualmente el diputado de Transparencia en la Diputación de Alicante me dijo que siendo muy generosos, no más de un 40% de los ayuntamientos de la provincia de Alicante están ahora mismo preparados para seguir esta ley. Claro, pero eso es una, pues, es una apuesta personal de la, de, de, de la propia administración sí, local, sí, pues, en pues, concreto. Que hay administraciones que tienen un tamaño tan reducido que es, es, es complejo y yo, por ejemplo, en mi caso, por mi profesión, muchas veces optamos a concursos de pequeños ayuntamientos y, y bueno, y los grandes también, ¿eh? a veces encontrar la documentación que te piden para concursar en algo es, es como es un jeroglífico es que es misterioso que... que dices, hay veces que acabas mandando un correo y dígame dónde tiene la documentación y dicen no, bueno, es que eso no está porque sí. dice que lo tienen, si no Lo tiene. Es, es, es evidente que no se puede comparar el ayuntamiento, por ejemplo, del pueblo de mi familia, de Confrides, el, el segundo pueblo más alto de la provincia de Alicante, Aitana si no lo conocéis os lo recomiendo, <risa> no se puede comparar el ayuntamiento de Confrides con, por ejemplo, el, el de Alcante, ¿no? pero sí que es verdad que, que se hacen comparaciones entre eh, ayuntamientos de, por ejemplo, sí. superiores a 60.000 habitantes y, por ejemplo, el de Torrevieja está el último de España. De España, Pero bueno Torre ¿eh? Vieja. Torrevieja. Además, <risa> sí, muchas cuestiones las suple la diputación, que tiene su sí, perfil de contratante y publican eso. ahí. Entonces, con además lo cual, lo que no pueden publicar ellos por sus medios, se supone que está la diputación detrás. Sí, sí. Se y, y, de hecho, el propio diputado Adrián Ballester, el diputado de Transparencia, cuando yo le hice el reportaje, si, si, lo, que, si lo habéis leído o lo, o lo leéis, Veréis que me decía que él, eh, desde el ayuntamiento, ellos habían ofrecido eh, precisamente esto, lo que te acabas de decir, Raúl. Había ofrecido a todas las administraciones eh, ayuda en cuanto a actualizarse ¿no? sus perfiles contratantes y tal. Y eso, me decía que había un porcentaje limitado que había aceptado y eso que se lo habían ofrecido gratis y tal. Y otros que, que en fin, que les importaba tres pimientos, mm. Todo, todos estos temas. Sí, la transparencia es algo que por sí. desgracia sí, importa poco. Que habrá que exigirla desde <risa> las instancias que, que pueden hacerlo, pero de hay problema. que hacerlo. Una última pregunta os quiero hacer y, y ya seguimos avanzando a futuros temas, pero quiero preguntaros algo, con que sea relativo al tema este de Alper y de Sonia Castedo, al Brugal y tal, que es de actualidad. Porque, como bien sabéis, desde el mes pasado el PP recuperó el Ayuntamiento de Alicante y se da la circunstancia de que una de las acusaciones populares que están en el caso del Brugal es el propio Ayuntamiento de Alicante, que es algo que, que se hizo cuando llegó el tripartito al poder, ¿no? evidentemente el PP no se lo hizo a sí mismo ¿no? en, en anterior legislatura. ¿Creéis que el actual gobierno del PP va a mantener esta acusación popular? Debería. Debería. Sería muy impopular si no lo hiciera un año de las elecciones, pero luego, por otro lado, también es una acusación popular que va en contra, de a lo mejor, de sus propios sí, compañeros. Bueno. Pero el, el Partido Popular debe, como cualquier otro partido, lo, la prioridad debe ser luchar contra la corrupción. Y la acusación popular es como ayuntamiento, no como partido político. Uh -huh. Gobierna claro. para todos los, los vecinos de Alicante. No puede hacer distinciones. Si es acusación popular lo ideal sería mantenerlo. Que lo haga o no, eh, lo sabremos dentro de poquito. Yo, yo creo que la pregunta sería hacernos si, si la primera se hizo por fines políticos o no y si ahora se quitará por fines políticos o no. Claro. Yo, yo creo que es un tema peliagudo porque yo no, tampoco tengo claro que en el momento que entrara... Eh, tuviera mucho sentido, o ¿no?, que entrara fuera claro. una medida más... Eh, política. Mediática y política. Totalmente. Y ahora mm, está en el otro lado, ¿no? Ahora, bueno, entró como política y mediática y se mantendrá o se quitará... Yo entiendo que la mantendrán, claro. pero a medio gas. Esa es, la acusación, part... <risa> es la acusación particular, te da acceso a una serie de documentación, de informes, en la que puedes controlar de alguna manera también pues lo que hay, aunque sí. las defensas también lo tienen. Pero yo creo que como, como dice Raúl, que que aquella acusación particular pues, era muy cuestionable y que la retire. Pues no tiene por qué, porque políticamente le puede, ser, le puede seguir siendo resentable. Porque ellos dicen que son casos aislados, uh -huh. que no es una cosa del partido, que es una cosa de personas. Entonces, uh -huh. supongo que seguirán porque les interesa. A lo mejor no se personan como acusación particular en la de... En la de... <risa> En la del alcalde del PSOE, el exalcalde del PSOE. A la, de Chavarri, la de Chavarri. Entonces yo digo, bueno, entonces a lo mejor empiezan a. el ayuntamiento se convierte en una, sí. una máquina de generar sí, sí, sí, sí. acusaciones eh, particulares. Eh, claro, a a lo mejor ex. ahora se, se, se, claro, se, me se suben al carro de las acusaciones Dicen, particulares. Vamos a ver si el, el fraccionamiento de contratos también. Y, bueno, sí, bueno, bueno. Sí. Lo sé, digo yo, ¿no? Ya yo pues creo esto. que las, tanto las acusaciones particulares como las acciones eh, populares, yo creo que es una manera sana de participar en en las acciones ante los tribunales. En Vox estamos pues eh, sí, en la acusación popular en el Tribunal Supremo del tema del golpe de Estado, que por cierto colaboramos vale. la Secretaría Jurídica de Alicante. Y es contra Torren, ¿no? creo que era, y contra Pues Mónica. Bueno, ¿no? la sí. querella contra Torren se interpuso ayer, uh -huh. pero presentamos querella en 2015 contra el 9N por uh -huh. malversación, que viene un tema de los registros del 20 de septiembre, todos recordamos, a los Jordi subidos a los coches de la Guardia Civil y demás. Y es una manera, como digo, muy sana de participación, sea una asociación, sea un partido político. Bueno, pero es que yo el tema, yo ahí lo entiendo, porque al final una asociación tiene unos fines y un partido también, y son muy loables. Pero como ayuntamiento, empiezo ya a entender si cada, cada cuatro años el ayuntamiento vamos a pagar a todos los ciudadanos, porque al final son la, recursos de claro. los ciudadanos. La, la acusación particular <risas> para perseguir a tu oponente, yo ahí empiezo ya a preocuparme un poco. Los honorarios los, porque, paga, hombre, la, los pagas supuesto. tú con fondos públicos, entonces. Sí, de, de hecho, uno de, los acusados, pues, eh, popular, una, uno de los acusados populares que está en este juicio es Izquierda Unida como propio partido. Uh -huh. ¿sí? Y aparte de eso, Izquierda Unida cuando llega al ayuntamiento también decide que sea el propio ayuntamiento quien se presente también como acusación popular. Que sí, que a lo mejor lo, lo que dices tú, Raúl, que a lo mejor no era tan necesario ¿no? una vez que ya existía dicha, dicha acusación ¿no? y eso lo pagamos todos. ¿no? Uh -huh. bueno. Se ha malgastado dinero en tantas cosas que... <risa> sí. Sí, de no, pues, todas maneras, yo, yo, yo las acusaciones particulares considero que, que, que hay que mantenerlas porque no sé si, si sabéis que bueno, un uh, proyecto intento, de ley del Partido Popular quitarla, es sí. precisamente quitar las acusaciones particulares no, pues, la porque sí. no les interesa. Porque evidentemente hay muchos tipos de acusaciones particulares porque tenemos manos limpias, que mira cómo han salido las manos limpias, ¿no? Uh -huh. Que los tenemos a los dirigentes también encausados. Entonces hay que hay formas de utilizar la acusación particular, pero yo como como jurista la defiendo y, y creo que es la iniciativa popular es fundamental y que nosotros también dice ¿no? que la soberanía reside en el pueblo y la justicia la imparte también el pueblo a través de los jurados o de la de la elección de de jueces que debería ser más directa que no a través. Pero en fin, quiero decir que, que es importante que se mantenga. Muy bien, pues nada, seguiremos viendo, a ver, si veremos cómo avanzan estos juicios. Son nada más y nada menos que 10 juicios los que se tiene que enfrentar al PERI y, y ahí también sus, sus supuestos cómplices o socios, ¿no? los empresarios que estábamos hablando. Y como os comentaba antes, es el 10 de junio, el día que termina este juicio, y el tema del Brugal ya veremos, ya veremos porque llevamos unos cuantos años. Creo que se tipo... ha señalado, ¿no? ¿No está señalado ya? ¿O está eh, no, para... me, no me suena, ¿no? Está, ¿Con fecha que yo creo que todavía está, no? Está ya terminado, está, ya está en, para... En bueno, estará, estará para, No, creo que ya hay ap apertura de juicio oral. Sí, creo sí está. apertura Creo de que estará, estará a punto de señalarse. O eh, sí. apertura de juicio oral está... Están eh, con las, pero creo que no está señalada la fecha no, todavía. No, claro no, estarán con las calificaciones. Bueno, pues nada, seguiremos, seguiremos esperando a ver cómo avanzar. Si os parece, vamos a viajar al pasado. Vamos con nuestra sesión de historia. Hoy os quería contar los altercados que sucedieron en Alicante un día tal claro. como hoy, un 11 de mayo, durante la Segunda República. pues en, en el último programa nuestros oyentes se, se acordarán que estuvimos eh, contando cómo fue la, la legislatura, la primera investidura, mejor dicho, de municipal aquí en Alicante de la, de la Segunda República. Aquel día elegí hablar de ese tema porque era abril, finales de abril, ¿no? Coincidía la semana del, justo en la que sucedió, ¿no? Del, del 14 de abril en la que se proclamó la república y también porque coincidió con la investidura, la famosa investidura que tuvimos aquí en, en Alicante de Luis Barcala. ¿no? Y bueno, pues eh, tan solo unos días después eh, ocurrieron unos hechos, digamos, bastante más movidos y, y lamentables ¿no? en, en Alicante. Un, contrastaba bastante con toda la deportividad y, y, con to y la salud, ¿no? Lo sana que fue aquella investidura en la que tanto monárquicos como republicanos se, se aceptaron ¿no? eh, los unos a los otros y, y se comprometieron a trabajar para la ciudad. Bueno, pues eh, apenas un, como os digo, unas semanas después, el 10 de mayo, eh, estallan unos altercados en, en Madrid. Unos altercados en los cuales eh, los eh, anticlericales y clericales se echan la culpa a sí mismos. El tema es que eh, una, serie de tum una tumulta, una serie de, de disturbios, se eh, acaban eh, arrasando y quemando algunos edificios religiosos. Aquello, desgraciadamente, se pone de moda en, en España y al día siguiente ocurre en varias ciudades, y, y Alicante es una de las que, de las que ocurre. ¿eh? Concretamente, pues, eh, la turba decidió empezar por la residencia de los jesuitas, que estaba en, en la calle de las monjas, todavía se llama así, en, en el barrio de, de Santa Cruz, ¿eh? en, en el casco antiguo. ¿eh? Eh, después vino el convento de las Agustinas y después vinieron nada más y nada menos que 17 edificios religiosos más, ¿eh? incluidos el, el diario de Levante, que no era un edificio religioso pero era un diario conservador, católico y también les tocó, también les tocó eh, aquello. El alcalde en aquella época de alicante era Lorenzo Carbonell, lo contábamos en el último programa, fue investido, era un alcalde muy republicano y muy socialista, pero cuando vio que estaba ocurriendo esto se llevó las manos a la, a la cabeza, de hecho lo primero que hizo fue salir al balcón del ayuntamiento a dar un discurso y a llamarles textualmente bestias inmundas, a decirles que qué demonios estaban haciendo ¿no? que, con, con esto, ¿no? Y bueno, pues eh, Lorenzo Carbonell lo primero que hizo fue intentar contactar con el gobernador civil de, de Alicante para que, ver qué, qué se podía hacer, ¿no? Y bueno, pues el gobernador civil se conoce que estaba superado por las circunstancias y no quería ni salir ni de su cuarto. Entonces, claro, eh, se vio en una situación y digo, ¿qué hago? Y de, bueno, pues eh, eh, al final, finalmente optó por tomar una potestad que él no tenía y era llamar tanto a la Guardia Civil como a los militares y tal, aunque no fuera una función del ayuntamiento, pero claro, dijo, esto tenemos que, que acabarlo ya, ¿no? Y al mismo tiempo ordenó, corriendo, que se escondiera la Santa Faz, porque él sabía que en cuanto acabaran con los edificios religiosos de Alicante Ciudad, iban a ir a los alrededores. Y claro, evidentemente, la pieza más valiosa ¿no? que tenemos en, en Alicante es la Santa Faz. Afortunadamente lo consiguió salvarla, se enterró en, en una finca cercana de, de donde está el monasterio y durante unos días estuvo ahí escondida, hasta que ya se pasó todo, todo El cacao, ¿no? Se pasó toda la tensión y, y se pudo volver a, a su sitio, ¿no? En fin, eh, se llegó a declarar el estado militar en, en la ciudad, como os digo, y bueno, fueron, como os podéis imaginar, eh, momentos tensos. Hubo incluso un fallecido, un, en uno de los, eh, de los eh, manifestantes, de los albor, alborotadores, un chaval de 17 años, Luis Macía López, fue alcanzado por una bala eh, de, de un guardia civil y falleció. Y falleció, un, una desgracia, un zapatero de 17 años, ¿no? Y, y bueno, pues fue, digamos, la primera gran, tum, eh, la, la primera gran dificultad o la, o la primera gran eh, eh, tumulta social ¿no? a la que se enfrentó la Segunda República, que desgraciadamente fue muy habitual, ¿no? Porque, bueno, luego hubo represalias de también eh, radicales conservadores, ¿no? Que, que bueno, pues se tomaron un poco la justicia por su mano y desgraciadamente fue una tónica, ¿no? De la, de la, segunda, de la segunda República hasta que acabó desembocando, ¿no? En, en la horrible guerra que, que arrasó España durante, durante tres años. No obstante, os quería terminar eh, de contar esto mmm, también contándos una anécdota, una historia curiosa y algo divertida que ocurrió durante ese día un poco para bueno, darle una pequeña nota de humor ¿no? a, estos, a estos sucesos tan desagradables en los cuales, aparte de perderse una vida humana también se perdió un material, un patrimonio alicantino no importante, ¿no? desgraciadamente para siempre fue, y os quiero contar el caso de María, Mariana Jover una monja que era Agustina como os he contado antes, el eh, convento de los Agustinos fue el segundo asaltado Por lo tanto, les pilló bastante de sorpresa, ¿no? Sin, sin previo aviso. Y bueno, eh, como os podéis imaginar, por pues las hermanas Agustinas, en cuanto los, los, los disturbios llegaron, los asaltantes llegaron al convento, lo primero que hicieron fue salir corriendo, ¿no? Salir por, por patas de allí, ¿no? Para, para escaparse, ¿no? Lo que, lo que creo que habríamos hecho todos, casi todos en su situación. No obstante, se olvidaron que en una de las celdas estaba encerrada la hermana Mariana Jover, que era una señora, una monja, ¿no? Que, que tenía ochenta y pico años, medio ciega, medio sorda, que la tenían un poquito encerrada ahí, pues... Por lo que he podido saber, para que no molestara demasiado, porque ya era una mujer que no, no se valía demasiado por ella misma, y bueno, pues eh, se olvidaron de ella. El tema es que cuando ya se pasó la, el, el tumulto, ¿no? Y fueron otra vez, volvieron al convento, vieron que no estaba, que no estaba en la celda, y claro, sospecharon lo peor, se pensaron lo peor, digo, pues los, los energúmenos estos se la han cargado, o la pobre mujer de la tensión ha sufrido un, un soponcio o lo que sea y tal, y ha muerto y tal. Incluso la prensa de la época llegó a hablar de que ese día había habido dos muertos en Alicante, tanto el que ya os he contado, ¿no? el, el caso de, del chico este, de Luis Maciá, como el caso de Mariana Jover. No obstante, un par de días después, Mariana Jover aparece en una redacción de un periódico, de los que había supuestamente había dicho que se habían muerto, en la redacción del luchador, y dice, oiga, ¿qué es que ustedes es han leído en la prensa, que yo he muerto, y oiga, que yo no he muerto, <risa> que yo estoy aquí. Entonces, claro, los periodistas a todo niño le dicen, oiga, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no estaba usted en la celda y tal? dice, no, mire, pues que mira, uno de los manifestantes me conocía y se ve que el hombre dijo bueno, pues eh, me ayudó a salir de allí y me llevo a casa de mi hermana, y me quedo en casa de mi hermana un par de días esperando a que se pasara todo el follón. <risa> <risa> de manera que, bueno, pues que Mariana Jóver pudo seguir ejerciendo de monja durante mucho tiempo y aquello pues no, no, ni mucho menos acabó con su vida, ¿no? Y bueno, pues mira una anécdota curiosa de, de aquellos días tan, tan, que, con tanta tensión, ¿no? Y tan movidos en, en Alicante, en Alicante de aquella Segunda República. Pues eh, seguimos con el debate, seguimos con la tertulia si os parece y me gustaría este, este, este programa esta semana hablar de, de algo que está muy de moda ahora en España porque se está debatiendo también en el Congreso. Estoy hablando del, del tema de la eutanasia, un tema que, que en España está prohibido por el Código Civil, eh, se considera homicidio de hecho de la, la eutanasia y de hecho eh, hay pocos países en el mundo en los cuales sí que se, se pueda practicar de manera legal. Los tengo aquí anotados son Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y algunas partes de Estados Unidos. También en Suiza, donde incluso van a un, un escalón más y allí se permite el, el suicidio asistido. De manera que no solamente se, se permite que puedan acabar con su vida enfermos, terminales, que estén sufriendo y tal, sino que incluso otras personas que también estén enfermos, que también sean avalados pero no tan de gravedad ¿no? y, y que tengan el aval de, de algún profesional sanitario y, y psicológico, también se permite que, que puedan acabar con, con su vida. Es el caso, de hecho, de, de alguien de un suizo, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero bastante famoso, que, que si no Mal era inte intelectual, un economista, ¿no?, que estuvo rozando el premio Nobel y que, de hecho, ayer jueves, ayer jueves eh, acabó con su vida eh, de manera legal por tema de, de, suicidio, de suicidio asistido. Aquí en España este debate no es nuevo. De hecho, se ha intentado proponer 16 veces al Congreso que, que se debata, pero no se ha conseguido porque para que se debata algo en el Congreso tiene que haber mayoría y hasta ahora el, el Partido Popular siempre, siempre ha estado en contra, ¿no? Tampoco entiendo muy bien si te lo tumban una o dos veces porque lo propones otras 16, pero bueno, siempre que, que lo han propuesto siempre, siempre lo han tumbado. Pero claro, ahora ya el Partido Popular ya no tiene mayoría y eh, los partidarios del, del, de la eutanasia... Se han, han encontrado el cierto aliado de Ciudadanos que sí que se ha abstenido. No ha votado a favor del debate, pero sí que se ha abstenido. Por lo tanto, ya han tenido la mayoría de absoluta en el resto de partidos. Hablo de PSOE, de Podemos, etc. Y sí que se va a debatir en el Congreso esta, esta próxima semana. A propuesta, además, hay que decirlo, del Parlamento catalán. Que, que quiere que en toda España sea, sea legal la, la eutanasia. En fin... Eh, Yo voy a decir mi opinión eh, sobre mi la eutanasia, pero primero quiero conocer la vuestra. Empiezo por ti, Raúl. ¿Qué te parece? Pues bueno, yo creo que es un debate interesante y yo creo que en el siglo XXI creo que tenemos que empezar a abrir ciertos melones, ¿no? Y yo creo que el, el tema de la eutanasia es un tema que, como dices... Ya lleva 13 veces que ha intentado pasar por el... 16, 16. 16 perdón. Le ha <risa> añadido una. <risa> eh, intentar pasar por el Congreso de Diputados y no, no, no ha llegado. Yo creo que el, el debate sano es bueno y yo creo que en una democracia madura como la que tenemos es bueno que las posturas se pongan sobre la mesa y los partidarios lo puedan defender, los detractores también. Y yo creo que yo abogo por un sistema regulado un... de una forma que, que, que vamos... Que se, pueda, que se pueda contemplar. ¿no? Yo creo que países de nuestro entorno cercano lo contemplan y, y es verdad que cada vez vivimos más tiempo. Eh, nuestro horizonte futuro, pues eh, es probable que todos estemos en una situación en la que, pues mantengamos una vida más larga de lo de lo deseado, pero por las circunstancias de, de nuestra buena, sí, digamos, alimentación, el mantenimiento que tenemos sanitario, etcétera, etcétera, pues hace que, pues bueno, que mantengamos una buena salud relativa, porque luego al final el problema es que, pues bueno, muchas veces no acompaña la mente, no acompaña los huesos, pero aquí seguimos en el mundo. Entonces, pues yo creo que es, es bueno abrir, abrir ese debate y que se regule, ¿no? Yo creo que en el fondo al final es una decisión muy personal y, y cada vez eh, hemos ido avanzando poquito a poco, ¿no? El testamento vital, ¿no? Que ya es una parte muy importante, ¿no? El, el poder decidir, cuando uno tiene uso de razón, qué cosas quiere que le hagan en un momento crítico ¿no? de su vida y yo creo que el, nos falta llegar a ese puntito más de decir, bueno, pues oye, en algún momento determinado puedo decidir marcharme de una manera tranquila, sin sufrir y, y, y, y oye, al final, pues yo creo que es, es interesante. Es interesante. Hay un debate muy complejo porque, evidentemente, entran factores eh, religiosos, morales, eh, de libertades individuales, de, de, afectan a, a profesionales, ¿no?, que tienen un código deontológico que, que, pues bueno, que también es complejo y, pues, evidentemente va a ser, va a ser yo creo que es un debate muy interesante y, y que yo creo que va a aportar algo muy bueno para, para la democracia española y para la sociedad española. Mario, voy contigo. ¿Eutanasia sí, eutanasia no? Pues, eutanasia no. Eh... Es de todos conocidos que en Vox defendemos la vida desde la concepción hasta la finalización natural. Y además de eso, tengo que decir dos cosas. La primera, eh, por encima del de, de Estado está la vida humana. Entonces, eh, a mí me parece un ejercicio de frialdad absoluto que el Estado se permita, eh, ya no han hecho otros países, que se permita regular los casos en los que una persona puede ver acabada su vida. Y la segunda parte... Además de un ejercicio de frialdad, me parece una, un ejercicio de cinismo absoluto también. No hay nada más que ir, pa, entrar a cualquier hospital de España para ver la, el destrozo que han hecho lo, la clase política con, nuestro, con nuestra sanidad, con nuestros hospitales. Ahora se tiran los trastos a la cabeza, que si eutanasia sí, eutanasia no. ¿Y qué ha pasado con el trato asistencial a los enfermos? Nadie se ha preocupado de eso, no se debate. Eh, las comunidades autónomas son los que gestionan, tienen la competencia de la gestión de, de sanidad, como en otras tantas materias las comunidades autónomas han abandonado a, a la sanidad, igual que han hecho con la educación, con la, con la justicia. Entonces, eh, hablar de eutanasia ahora, cuando hay enfermos y familiares en, en, en habitaciones que, que incluso tienen que, fallecer, tienen que fallecer una persona con un, un compañero de habitación al lado, de eso nadie quiere hablar. Eh, tenemos el caso de Andalucía de los Eres con 3.000 millones, el 3%, la corrupción del Partido Popular, y todo ese dinero que falta en la sanidad es no querer hablar de eso, querer incluir el debate de la eutanasia, pero nadie quiere hablar de dónde está el dinero que tendría que ir para nuestros enfermos. Marisa. Bueno, yo, yo estoy de acuerdo con, con lo que has puesto, Raúl. Evidentemente podemos... Eh, llevó el año pasado en 2017 llevó una reforma de la ley del código penal en relación eh, en relación a los a los dos artículos que contemplan lo que podríamos llamar eutanasia Y, y evidentemente, y no salió adelante porque, bueno, y fue una ley que hizo la propia Asociación del de Derecho por la, por la Muerte Digna, o sea, fue una, fue una recogida de la sociedad civil, pues aquello que contemplaban que eran médicos, enfermeras, enfermeros y, y profesionales y que vivían con el tema de, de estos tipos de... De enfermos. Entonces, no salió adelante por la abstención en un momento del PSOE, no ahí adelante, y ahora se ha vuelto a abrir. Yo creo que es sano, como ha dicho Raúl, abrir el melón. El melón es importante. Por supuesto, no estamos hablando de, de, que, de que tiene que haber un ángel negro como este que salió por Alemania cargándose a la gente, que no es eso. La eutanasia es el derecho a una muerte digna. En la Constitución habla de, de la vida digna, Y también deberíamos hablar sin, sin tapujos y sin problemas de la muerte digna. Entonces, la muerte digna es una muerte digna de aquellas personas que tienen una dolencia terminal o de aquellas personas que física o psíquicamente eh, son irrecuperables y sienten el deseo de, de que prefieren dejar de, de su libertad individual, o sea, dejar de, de, de estar, de vivir y de, y, de, y de vivir de esa manera. ¿no? Entonces, yo creo que hasta Igual que existe el derecho al aborto, también creo que podemos que la eutanasia debería un poco también poder, poder también decidirse cómo se decide eso. Entonces, yo creo que, que eso, es una eso es una sociedad avanzada, una sociedad realmente humanitaria en este tipo de casos. No, no consiste en otra cosa. Por supuesto, el testamento vital, todas las garantías del mundo. Pero es que yo recuerdo que ahora en, la, en, la, en, la, en, la, en el score se está discutiendo que no es lo mismo porque… No puede, como no tiene competencia estatal, no puede ir en contra de, o sea, despenalizar, el, pero se está hablando ya uh -huh. de una, una ley de muerte digna por el tema de la sedación y los, y los tratamientos paliativos. Uh -huh. Que es que hasta eso está condenado. No sé si recuerdas, Luis Montes, que acaba de morir hace, dos sema, hace un par de semanas, uh -huh. fue un médico que estuvo encausado por Esperanza Aguirre, ...por aplicar la sedación a enfermos terminales, que iban a morir y simplemente se les seda. Se les se, se, según tengo entendido, la sedación terminal sí que es legal en España, salvo algunos, en algunos casos concretos y tal... Pero, claro, no es algo que suponga tu, una muerte asistida. Es algo que lo que hace es ligeramente acortar tu claro, vida. Claro, no y tiene tal. nada que ver con la eutanasia. Claro, no, no la, es, la, es, la, es la eutanasia. Claro, claro. Pero sí es que, que hasta te reduce eso, el dolor y tal. Claro, pero, ¿no? eh, pero hasta eso, no, eso no. no está permitido. Está permitido porque lo están legislando comunidades autónomas. Uh -huh. En leyes puntuales de comunidades autónomas. Sí, sí, sí. ¿eh? Para que el enfermo, evidentemente, pueda tener una habitación individual, uh -huh. como, ha dicho, como ha dicho el compañero, eh, con unas condiciones... De, de, de vida y de muerte digna y yo creo que ese debate es importante abrirlo. Yo sinceramente sí, estoy, estoy de acuerdo con, contigo Marisa y con Raúl. Yo, a ver, a mí me ofende la, la corrupción que ha mermado los recortes de sanidad como el que más, Mario pero claro, más allá de que España sea un país corrupto, más corrupto, menos corrupto, creo que este es un debate que va por otro lado, ¿no? Porque en otros países que no son tan corruptos también lo han tenido, ¿no? En algunos casos ha probado y en otros ¿no? ¿no? Y entonces, claro, sí que creo que, que merece la pena, ¿no? Creo que sí que es algo que debemos de debatir, ¿no? Si la eutanasia es buena o la eutanasia es mala, ¿no? Respeto que, que alguien piense que, que, que es mala, ¿no? Y que no debería de, de aprobarse. Pero, claro, yo siempre he sido un gran defensor de la libertad individual. No me gustan los estados paternalistas, todopoderosos, ¿no? Que quieren decidir por nosotros, ¿no? Cómo debemos de vivir o, o en este caso, cómo debemos de morir, ¿no? Efe, efectivamente, ¿no? Y, claro, eh, yo me, mmm, pienso, por ejemplo, en, en casos ¿no? de, de enfermos que están sufriendo mucho, Que, que, que ya no les espera nada mejor, que están diagnosticados que nunca van a recuperarse y lo entiendo perfectamente. Pero es que incluso yo voy más allá, yo no puedo evitarme acordarme de Ramos Emperio, no, de la película Maladentro y tal. Un caso de, de alguien que, que en fin, que, que ya no va a volver a poder andar, que va a estar toda la vida en su cama y tal. Eh, A mí también, lo que, a ver, yo soy muy favorable a que esa persona intente recuperarse psicológicamente, que el Estado ponga muchos requisitos, de manera, oye, pues no, tienes que estar durante un año con tratamiento. Y psicológicamente, que psicológicamente claro, psicológic, sepa lo que hace. Que claro. lo que hace Pero si cumple todos esos requisitos, a mí es que me parece algo mmm, totalmente humano y comprensible, ¿no? Que esa persona diga, oye, mira, es que no, quiero, quiero acabar esto, es que esto no es vida, ¿no? no sé, me intento poner en su situación y, y lo entiendo perfectamente, ¿eh? empatizo con, con estas personas y también incluso con el sufrimiento de los familiares, ¿no? que están viendo cómo estas personas sufren y tal y, y que no tienen vuelta de atrás, que no, tienen, que no van a, a estar mejor y dicen, no, mira, pues es que para que esté sufriendo mejor que descanse en paz para siempre. Sí, yo creo que el, la clave más que nada, porque en el, en el momento que tenemos... Eh juicio y capacidad, pues nadie nos puede impedir que acabemos con nuestra vida, o bueno, pueden intentarlo pero es difícil, el problema es cuando lo, como tú comentabas, eh, uno empieza a estar ya impedido y ya no es ni capaz de acabar de, con, de su con su propia vida Entonces, Es que ese es el tema. cuando se implica a terceras personas es cuando realmente es necesario esa, es, esa, esa regulación bien. de la eutanasia claro. para que diga, oye, yo ya no soy capaz de decidir claro, por eh. mí, necesito, esto es una si no decisión si, individual, si, esto eh. es como el aborto, si no está regulado es un desastre, yo he visto, o sea, yo he visto un vídeo en, en, de la asociación de de por la muerte medicinal, que de, yo he visto un vídeo de una persona que, que idearon la familia un mecanismo para que él pudiera administrarse una, un, un medicamento que además se venden en internet, creo, o algo así, para, para acabar con su vida. Y, lo, y sus familiares tuvieron que salir de la casa para que mm -hmm. nadie sí. pudiera acusarlos la de legal. que le habían ayudado mm -hmm. a morir, o sea, hay, hay una frase y meterlos en la cárcel. Hay una frase o sea. de la película de Mar adentro que, fíjate, a mí me, me marcó bastante, fíjate que me acuerdo todavía, ¿no? que, que dice el protagonista, ¿no? Ramón Santerio, Javier Bardem, dice, eh, me han administrado varias terceras personas, dosis muy pequeñas, como para que no sea ilegal ¿no? lo que están haciendo, No sé si esto se ve así técnicamente o no. Pero a decir, dice, en el caso de que sea ilegal, de que lo que hemos hecho no sea legal, eh, ruego que solamente castiguen sus manos, porque realmente el artífice de esto he sido yo. O sea, la voluntad de morir ha sido totalmente mía. Lo que pasa es que yo por mí mismo no podía hacerlo. Por eso he tenido que pedir a, a terceras personas el favor. Y, y mueres para, solos, ¿eh? Claro, Sin sus para familiares mí, porque, para que precisamente no les culpabilice. Sí, sí, no les culpabilice. con una ley regulada pues eso no sería así. Para ¿no? mí claro. eso es el ejercicio de libertad individual lo que no, lo que yo entiendo que no, el Estado no se puede poner al servicio de que un indiv... no se le puede obligar no, al Estado claro a garantizar no. la, a garantizar una muerte es que no o incluso es. un suicidio, un suicidio asistido. No, no lo veo, no eso. lo veo lógico. El, el hecho de legislar eh, y fijar que eh, ante la petición de una persona el Estado tenga que aplicar la eutanasia a un enfermo bueno, mm, me parece un acto totalmente eso frívolo me parece frívolo. Es que esto no va en bueno, realidad... cobrar contra... impuestos también es frívolo y estamos todos los días. Desde, desde sí. Sí. Y, y, no, y además al médico que lo haga o, le, o al sanitario que lo haga o la familia que lo haga, tampoco le, se le está obligando a hacerlo. Pues no hay Dios. objeción claro, de conciencia. Es Exacto, que, que no. O sea, pero el que, que forma, no pero aquel que considere que le está haciendo un bien a esa persona, ayudándolo en, en ese trayecto de, de, de muerte, mm -hmm. pues tampoco lo, tampoco lo podemos meter en juiciarlo bueno. y... Cuando no se obliga, se no se lesiona un derecho, ¿no? Otra cosa es que fuera obligatorio. Entonces, si claro. te veo una lesión clara, al del derecho a la vida. No, ¿no? Es sí el te testamento están no estoy, Pero cuando es voluntario... No estoy hablando de, de que se lesione ningún derecho individual. Lo que yo no concibo es un Estado con esa, eh, con esa obligación. Es que es el Estado el que tiene la obligación. Uh -huh. Porque si se legisla conforme lo pide el Partido Socialista, eh, el Estado, la seguridad social, va a tener que aplicar esa eutanasia. Y, y ya sé que el debate no va por ahí, pero es que me parece uh -huh. todo una conjunción de, de, de pero, cinismo. Pero el Estado absoluto. lo aplica a petición del de, de de, interesado. Del interesado, Es claro. decir, al final no, no estamos hablando de poner un radar y no, cuando está, llegues a 70 está, te toca ir a... hospital, al... no, que no entra al hospital para, para eso, sino... Como ha dicho David, el caso de Ramón San Pedro es un caso claro en el, que, en el cual nadie fue condenado. Fue un ejercicio de la, de la libertad individual y no sé cuál es el estado. Pero que lo que ah, tuvo ah, que ah, una, hacer era. ¿no? fue una triquiñuela. Pero claro. que tuvo que Claramente, hacer. Claramente. <risa> <un ejercicio, risa> fue un diciendo. ejercicio de la libertad individual. O sea, es, de la que hablamos. Este, ese hombre, toda su familia tuvo que irse. De, no, pudo, no pudo morir a, a, de la mano de su, de su familia, de sus hijas de su mujer. Tuvo que morir solo, triste, en su, en su piso, para que su mujer y su hija, no las acusaran de nada, eso no es triste es una, es una situación muy triste pero lo que, lo que opinamos en Vox es que es, el Estado no, no tiene por qué tener esa obligación Precisamente el Estado tiene que es... velar por la salud y el bienestar. Precisamente lo que, lo que comentaba David, es el, el, el Estado paternalista precisamente el Estado paternalista no vemos bien que, que alguien pueda exigir al Estado que se le, que le aplique una eutanasia a una, eutanesa, una no, persona. Aquí, un en este caso sería un, un ciudadano paternalista ¿no? que obliga al, al Estado a aplicar algo que no quiere hacer. O a mantener a no. una persona vegetativa no sé cuántos años porque, simplemente porque pues, que hay que dejarla que Yo, yo creo que, que en, en cuestiones que... de salud, sanidad Y de sobre el propio cuerpo humano de uno mismo, yo creo que el Estado debe, igual que cuando vas al médico y, y te aplican un tratamiento y te dicen, bueno, pues si usted no quiere el tratamiento, pues no se le aplica. Y en casos solo extremos, que cuando el médico lo considera oportuno y es cuestión de vida, pues entonces puede intervenir en ese caso. Y aún así es dudoso. En algunos puntos uno se puede negar un tratamiento, con lo cual no entiendo por qué si yo le pido sea al revés. Muy es decir, poco sí. un poco frívolo comparar un tratamiento médico con una eutanasia Jurídicamente es, es, que pues es, es lo mismo, es lo mismo va, que, está, que los. Está buscando que... el bienestar. Claro. Es que, este tema, es que te, este tema hay mucha jurisprudencia y, y mucha doctrina en cuanto a la, a la libertad esa que estás diciendo de la integridad. ¿Hasta dónde está mi libertad individual, mi integridad y hasta dónde los poderes públicos tienen que proteger mi, esa integridad? ¿Dónde sí. está esa barrera y ese límite? Igual que la gente que se pone en, en, de huelga de hambre. ¿Hasta, qué punto, ¿Hasta dónde yo puedo permitir que esa persona se muera de hambre? y tengo que obligarla a comer o sea, es que estamos en, ese, en esa esfera sí, precisamente por eso, como es algo que depende de la filosofía de cada persona, pues que sea cada persona la que decida no porque sí, yo, por supuesto. si alguien no quiere morir por motivos religiosos, pero, me parece fantástico me sí, parece muy me... bien, pero que sea esa persona la que lo decida para ella, no, no para y, todos y, y garantizamos la libertad individual de decidir de dejar de decidir quién muere y quién no pero sin embargo el Estado abandona totalmente a los no nacidos para el aborto Estamos hablando de otro ser humano. Es que es entonces el, no. pretendemos el no, no, hablamos, no es de mismo, hablamos de lo mismo, hablamos de regularlo, ¿no? es decir, al final solo se trata humano. de que haya un debate ¿No? médico y moral y de, social pretende, en el que qué puntos sí qué puntos de, de no hecho, es decir podemos decir pues eh, la eutanasia vale para todos no a lo mejor no hay que poner unos criterios estos sí estos no y regulamos de, de, de, y, y con el aborto pues hacemos lo mismo claro. en algunos casos de, sí de, de otros, hecho no, regulamos hay que yo regular fundamentalmente fundamental, re pa, para, para mí las la libertades no. hay que regular porque luego también. al final sabemos que quien quiere hacer algo al final lo consigue haciendo pero yo no. casi prefiero que, que no alguien se tire un puente y me coja a mí pasando por debajo que ni que arriesgue su vida irse a un país con malas condiciones médicas para practicarse un aborto yo creo que es mejor que se haga donde se debe hacer y con las garantías que se deben hacer y yo creo que salvaguardando a, siempre la libertad a, de cada uno. A mí uno. sinceramente me parece que de hecho el, ahora que sacas el tema del aborto Mario, el tema del derecho a la eutanasia me parece que incluso debería ir antes del del aborto porque el tema del aborto es un nonato que bueno que, que la que decide no deja de ser otra persona, ¿no? aunque podamos pensar que tiene todo el derecho de decidir Pero en el caso de la eutanasia es que decide una persona adulta, una persona adulta ¿no? con toda la calificación para decidir y para tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, fíjate, yo eh, puedo entender más el debate de, del aborto que el de la eutanasia. de La eutanasia cuando es la propia persona la que lo decide es que no hay, no sé, yo no, no le veo más. Os voy a hacer una última pregunta, ya está claro, ¿no? Los que estamos a favor y los que estamos en contra, ya hemos explicado por qué. ¿Pero creéis que se va a aprobar? Porque al final todo esto depende también de, de ciudadanos y del PP. Si ninguno de esos otros partidos quisieran aprobarlo, y de momento el PP siempre ha votado en contra. Y Ciudadanos, lo más que ha llegado es tener el... No se, no se va a aprobar yo creo que depende de cómo se levante Ciudadanos ese día <risa> sí porque como las tiene ni sí ni no pues sí Ciudadanos eh, pondrá apoyo o no apoyo Ciudadanos depende. pondrá un hashtag en Twitter y depende de los <risa> me gustan los sí. likes y demás pues es que decidirá no ese día y a lo mejor al día siguiente pues cambia de opinión conforme se levante pues decidirá claro. si ese día esperemos, le toca apoyar o no esperemos que sea un debate intenso claro, y sosegado y, sí, y, y, y no tengamos y vaya que recurrir a ti Sí, además, sí, sí, sí, y, sí, y, y además yo, que, que, que, <risa> creo y que que yo creo que el debate es lo importante porque creo que evidentemente lo que queda de legislatura no sé si va a dar tiempo a hacer ningún tipo Además, de, es una de, reforma de calado sí, social, sobre todo social porque sí. jurídico es bastante realmente hablamos de despenalizar que era lo, la, la claro. primera parte que se hablaba no es, bueno, si lo quitamos del código penal ya no lo no, regulamos, pero, pero tampoco pero, lo penalizamos pero, y claro, entonces ya avanzamos en la siguiente jurídicamente fase. tiene un, un, sí, un problema porque el derecho a la vida está reconocido en el título primero de la constitución entonces y a la libertad también, individual sí, pero también ahí tendrá reconocido. que entrar al tribunal también constitucional fundamental, sí. claro. Pero tendrá que estar el Tribunal Constitucional y decidir sí. si hay Después que reformar la Constitución. Pues Siempre sí. acaban en, en el Tribunal, tribunal Constitucional. constitucional. Y, tardará, y tardará ocho años. Es una eh. última bueno. moda en España. Sí, sí, sí, pero es así. Es que es así. Sí. Lo dicho, depende de Rivera y cómo se mira al espejo esa mañana. Y... Sí, pero yo creo que no va a dar tiempo, pero es importante que el debate, por lo menos el debate se abra. Y eso no sí. tenemos garantizado. Yo creo que el debate es sano, Independientemente de que se sí. apruebe o no se apruebe, en eso estoy de acuerdo. Creo que el debate es sano y me alegro que se De todas maneras, yo hecho. creo que es el derecho a la vida, no obligación a la vida. ¿no? Claro. Lo que hay que diferenciar no, entre derechos y es obligaciones. Es lo que decía antes, no creo que se lesione el derecho. <risa> y, Pero, ¿y, qué es, ¿Y qué entendemos por vida? Pregúntale Ajá. eso a esa persona que quiere, que quiere que, si lo que él considera que vive es una vida. Bueno chicos, si os parece una pausa, vamos a publicidad un par de minutitos, así os dejo descansar y que bebáis agua y, y seguimos, y seguimos debatiendo en estas tertulias eligantinas. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oid Radio Costa Blanca.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 Pues aquí estamos, aquí, estamos, eh, aquí seguimos en, en este viernes 11 de mayo, aquí seguimos en, en Tertulias Alicantinas, tocaba hablar de cine, como hacemos todos los programas. Bueno, antes de comentar la película que he visto esta semana, eh, señalar que ha empezado el Festival de Cannes. Ha empezado el Festival de Cannes esta semana, el festival seguramente más prestigioso ¿no? de, de todo el mundo del cine en, en Francia, país en el que acabo de estar, por cierto, porque aparte de Alemania también estuve en Francia. <risa> y bueno, comentar que, como nota curiosa, eh, que no, que relacionada con nosotros, que por segunda vez en toda la historia de dicho festival, que ya, que ya cuenta sus ochenta y pico años, si no recuerdo mal, eh, lo ha abierto una película española. He abierto la película Todos lo Saben, protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz. Película que creo que la semana que viene se estrena en, en España. Así que bueno, ya os puedo anticipar de qué película seguramente voy a hablar <ríe> en el próximo programa. Porque sí, es una película que bueno, por lo visto ha tenido bastante buena crítica. La ¿no? película de Todos lo Saben, sinceramente no tengo ni idea de qué va. La última película que vi de P. y de Javier Bardem fue la de Lobin Pablo y me gustó mucho. No sé si la habéis visto, la de, la de Pablo Escobar. Muy, muy, muy chula. Cuenta toda, bueno, toda la historia de, de Pablo Escobar, también a través de, de Virginia, ¿no? que era su, su amante, ¿no? su, su novia extraoficial, por así decirlo, su querida. Y bueno, te cuenta toda la historia de cómo Colombia se va transformando, cómo se van haciendo ellos con el poder, ¿no? cómo declaran la guerra, al país, porque al final lo que hacen es eso, los narcotraficantes. Y en fin, muy, muy curiosa. Y ayer vi también una película bastante curiosa, en este caso de otra parte del mundo muy distinta, una película palestina, que se llamaba Invitación de Boda, Y bueno, eh, realmente es un drama familiar, ¿vale? Es una película, va sobre un palestino que vive en Italia, a lo largo de la película se, se comenta por qué. E, y bueno, regresa a Nazaret, precisamente vive en Nazaret, la ciudad donde, donde vivía Jesús y según los historiadores también donde nació, aunque la Biblia diga, diga que nació en Belén. Y eh, vuelve porque su hermana se casa. Y resulta que los palestinos tienen la tradición de que el padre y el hermano tienen que repartir las invitaciones de boda por todos los lados, yendo a casa por casa, antes de que una mujer de la familia se case. Entonces, claro, resulta que, que el padre y el hijo, que son, llevan muchos años sin verse y son en algunas cosas muy desconocidos, pues tienen que pasar mucho tiempo juntos en el coche, ¿no? yendo de un lado para otro para, para, para repartir las invitaciones. Y bueno, pues van saliendo cosas, ¿no? van saliendo cosas de, del pasado, del presente... Es un drama familiar, como os digo, pero con la eh, particularidad de que no es una familia de California o del sur de Virginia Occidental, es una familia de Palestina, y, y claro, el conflicto palestino-israelí está de trasfondo. No es una película política, eh, ni, ni mucho menos, pero claro, no deja de influir en lo que es la vida ¿no? de, de ellos, de una familia cualquiera, ¿no? de una familia anónima, y bueno, para, para todos los que interesados ¿no? en, en política, en este conflicto y tal, pues no deja de ser interesante. A mí me hubiera, me hubiera parecido un... Um, creo que se podía haber hecho una película mucho mejor si no fuera tan lenta. Eso también os lo tengo que decir. A mí algunos tramos me aburrió. Porque sí que es verdad que, que los personajes no... ninguno es muy la alegría de la huerta, por así decirlo. <risa> Son personajes que sí, están... Pues, pues es un drama, es un drama familiar. Y, y bueno, tampoco son muy carismáticos, por así decirlo, entonces te, te llega a aburrir durante algunos tiempos, pero bueno, no, no deja de ser un, una película curiosa y una película poco comercial, ¿no? que bueno, de vez en cuando siempre te apetece ¿no? escapar un poquito de Hollywood y ver algo un poquito más alternativo. Si os parece, escuchamos el tráiler, el tráiler de Invitación de Boda. Ah, oh, hola, Abushadi. Hola, amigo mío. Me alegro de verte. ¿Cómo estar. estás? Es nuestro deber invitarla. Es muy amable. Ahora vamos a entregar la siguiente invitación. Ya solo nos faltan unas 340 invitaciones. Tenemos que ir casa por casa, al estilo Nazaret. Ojalá estuvieras aquí. ¿Sigues viviendo con Salma? Se llama nada. ¿Qué tal, América? Es Italia. Bueno, no importa. Tu padre nos ha dicho que estás pensando en volver. ¿Aquí? No. Aquí hay buenos hospitales. Uh, soy arquitecto. ¿Fabricas edificios? Cree que soy médico. ¿Le has mentido? Ya conoces a Abu Rami. Tu padre te quiere. Está muy orgulloso de ti. Ojalá mi padre hubiera hablado de mí así. Quizá mamá no pueda venir. Claro, debería haberlo imaginado. Es increíble, es la boda de su hija. Nunca somos importantes. Su marido se muere. Una novia hermosa. Gracias, papá. ¿Quién vive en este barrio? Ronnie Abby. No voy a invitarlo a la boda de mi hermana. Trabaja para el servicio secreto. ¡Sube al coche! ¡Eres más terco que tu madre! ¿El 18 no es sábado? No me fastidies. Mierda, mierda. Una cosa que me gustó de esta película es que no es la típica que se posiciona ¿no? claramente en, en una de las partes del conflicto. No, no es una película hecha para eh, hacerle una propaganda a Israel o a la causa palestina, ¿no? ni mucho menos. Puedes ver varias... Varias matices, varias formas distintas de verlo, ¿no? La situación, ¿no? De hecho, el padre y el hijo ambos son palestinos y tienen una forma muy distinta de, de verlo, ¿no? Seguramente porque él vive allí, ¿no? El, en el caso del padre, y el hijo se ha ido, ¿no? Desde hace muchos años y, claro, desde fuera, pues, se ve de manera radicalmente distinta, ¿no? De hecho, una de las cosas por las que más chocan es porque el, el hijo se, se echa una novia que está en el, en el OLP, en la eh, Organización de Liberación de Palestina, ¿no? Y, claro, al padre no le hace ninguna gracia, ¿no? Que se meta en, en este tipo de cosas. En fin, una película, una película curiosa. Y hablando de conflictos, vamos ya con el bloque internacional y vamos con algo que ha pasado recientemente en el mundo. Y bueno, aunque parezca mentira, en el mundo a veces pasan cosas buenas. Y yo quiero pensar que esta ha sido una de ellas, para mí una, una sorpresa bastante grande. Hablo del tema de Corea, de la península de Corea que llevan sesenta y pico años con una guerra. Una guerra que oficialmente nunca fue terminada, porque realmente lo único que firmaron fue un armisticio. Nunca se firma tratado de paz. Y, y, de hecho, durante algunas épocas el propio dictador de turno que ha tenido Corea del Norte, ¿no? ya sea el abuelo, el padre o el, o el nieto, incluso ha, ha determinado que el armisticio ya no valía, ¿no? como una especie de declaración de guerra, de, de para de una guerra fría ¿no? constante, ¿no? Bueno, eh, resulta que a finales de no sé, si no acuerdo, fue a finales de abril o a principios de mayo eh, se organizó una cumbre histórica entre, entre ambos presidentes, no, no coincidían ambos presidentes, no se sé si le ha una cumbre histórica desde hacía décadas. Estoy hablando de, de Moon Jae-in, el nuevo presidente de, de Corea del Sur, y también de, de Kim Jong-il, el, el presidente, el dictador de, de Corea del Norte. Y bueno, se llegó a un acuerdo, en fin, eh, yo creo que casi impensable, ¿no? Se podría decir hace un año ¿no? solamente, o incluso hace unos meses. En, pri en primer lugar, eh, declararon que van a finalizar las actividades hostiles en la península. Todos hemos visto ¿no? a lo largo de estos años como de repente había un misil en el aire, como de repente se disparaba un barco un surcoreano y tal. Se va a poner fin a la zona desmilitarizada que hay entre las dos fronteras, que, bueno, eh, siempre se ha dicho que es una zona de las más tensas del mundo, ¿no? Es una franja en la que, bueno, eh, es, están llenas de, de militares, eh, continuamente se echan propaganda de un bando a otro y tal, una zona que siempre ha creado muchos conflictos, en las que, de hecho, no hay civiles, ¿no? no nadie se atreve a vivir allí. Y, bueno, se va a poner fin y, y en principio, sí quiere rescatar ¿no? es, es, esta zona, ¿no? También se ha conseguido un compromiso de, del régimen de Corea del Norte de reducir las armas, de reducir las armas, sobre todo a las nucleares, ¿no? Que son a, a los que todos nos dan más, más miedo. Y luego también eh, se va a efectuar un programa de, de, para que las familias que quedaron divididas y que siguen divididas durante este tanto tiempo que puedan volver a reunirse. ¿no? Cosa que antes también era impensable y que para una familia de Corea del Norte casi lo único que le podía servir era escaparse ¿no? de, del país hacia el sur. Y como os digo, había una zona ahí desmilitarizada en medio y no era nada fácil precisamente. ¿no? Es que escaparse al sur a pesar de que alguno lo, lo, lo llegó a conseguir. En fin, aparte de preguntaros qué, qué os parece esto... Eh, ...preguntaros si creéis que puede ser un buen precedente... ...de que el mundo a lo mejor vamos hacia una época un poquito más de paz... ¿no? ...si este conflicto que parecía tan imposible de resolverse y tal... ...hablo por ejemplo esta semana hemos tenido... Eh, ...Donald Trump se ha salido del acuerdo de desnuclearización ¿no? con Irán... ...Irán como represalia ha atacado a Israel... ...Israel como represalia ha atacado a Irán... ¿no? ...en fin, eh, el mundo sigue estando muy movido... ...el mundo sigue siendo un sitio muy complicado... Pero bueno, si este conflicto tan tenso, ¿no? tan tremendo, ¿no? tan, tan intenso desde hace tantas, tantas décadas se empieza a solucionar, en fin, ¿podemos, ¿tenemos lugar a ser optimistas o, o soy yo un poco, un poco iluso? Mario, empiezo por ti, que no he empezado todavía por ti. Pues sí, eh, sobre todo abordarlo desde dos puntos de vista. El primero, que no es un hecho aislado, forma parte de, de la política política, iniciada por Donald Trump de aislar totalmente lo que es al bloque ruso. Tenemos Rusia, principalmente, Irán, Siria... Corea del Norte era otro, otro país, digamos, del bloque soviético, ¿no? Porque quien piense que la Guerra Fría acabó a principios de los 90 está totalmente equivocado. Y desde otro punto de vista, pues yo celebro mmm, principalmente que... que empiece a verse el principio del fin de los regímenes comunistas ¿no? que, mmm, tenemos aún varios exponentes, eh, tenemos Venezuela Que, que un abrazo desde aquí a todos los hermanos venezolanos conocimos la noticia hace poco a través de la información que se han multiplicado los, las solicitudes de asilo político aquí sí, en sí, la ciudad de Alicante pero, perdona que se interrumpa un momentito, sí. estuve un reportaje hace dos meses a la asociación de inmigrantes de, una asociación importante de inmigrantes de esta provincia sí. me decía que el país que más ha aumentado de, sí, claro, de, de peticiones de asilo en los últimos tiempos eh, es Venezuela sin duda, lo que pasa es que bueno, aquí no hay un determinado partido que no nos deja hablar de Venezuela porque parece que le moleste en, a nivel nacional y tal Pero Venezuela es, es lo que es, eh, Nicaragua, que otro abrazo muy fuerte para los nicaragüenses que están peleando, están muriendo en las calles para quitarse otro, de encima otro, a otro tirano. Y Kim Jong-un es otro ejemplo más. Cuba cambió de presidente hace poco, aunque realmente no, el cambio no ha sido real. Puso a su mano derecha, él sigue siendo, Raúl Castro sigue siendo el presidente del Partido Comunista. En fin, eh, el principio del fin de una era de totalitarismos, ese sería un poco mi, mi titular y por supuesto espero que el reencuentro entre las familias de Corea del Norte y Corea del Sur sea lo antes posible y que acabe, eh, que tardará muchos años aún, pero espero que sea un país unido bajo una misma bandera, con unas mismas leyes, un estado democrático por fin que ya va siendo hora, ¿no? Son más de 50 años de sufrimiento y de hostilidades y creo que al pueblo coreano ya, ya les toca. Sí, eh, bueno, yo creo que es, es, es una buena noticia, yo creo que tener países divididos y personas separadas por, por zonas desmi desmilitarizadas que parece que la, el nombre tiene wasa, no es Complicado, ¿eh? <ríe> Parecería ser por zonas militarizadas. Sí, sí. Eh, típico que significa todo lo contrario. Sí, sí, sí. exacto. Yo creo que es, es, es, es una buena noticia que, que, que, bueno, que se sienten, que decidan hablar y, y decidan reducir las hostilidades o anularlas completamente. Yo creo que Hay, hay que tratar de, de, bueno, de la desnuclearización ¿no? de la zona yo creo que es un, Corea del Norte es un foco muy importante de armas nucleares en el mundo y el ver estas, estas acciones ¿no? inducen un poco a pensar que, bueno, pues que quizá vamos a conseguir que, que un país eh, un tanto inestable y con un dictador de gatillo rápido y fácil pues bueno, si, si empiezan a andar por la senda de, de eliminar esas armas y de eliminar hostilidades, pues bueno, yo creo que estaremos todos en el en el mundo mucho más seguros y, y un poco más a salvo y sobre todo para los coreanos pues será muy bueno porque se podrán juntar todos ellos y, y tendrán ¿no? buena. y comentábamos antes fuera de radio no que, que esto había iniciado se había iniciado un poquito no como con, con los deportes no sí sí parece como que las eh, olimpiadas son ese el de paz las que, olimpiadas de invierno fueron en... juntos fueron sí, juntos un, un hecho que de hecho sorprendió al mundo sí, sí. Uh -huh. yo creo que parece que no pero bueno esas cosas eh, muchas uh -huh. yo creo que a veces no valoramos tanto la fuerza que tienen la, la, la fuerza del deporte sí, sí, ¿no? me, y esa viene, deportividad se me y... viene a la cabeza el caso de Ucrania que, que cuando el gobierno anterior que tenía Ucrania mandó a presar a, a la antigua presidenta por razones bastante sospechosas no eh, muchos eh, presidentes de Europa se negaron a ir a Ucrania en la, en la Eurocopa de, y de hecho eso fue un impulso para todos los partidarios ¿no? de, de, de esta causa, ¿no? de que defendían a la presidenta en, en, en, en, en prisionera para levantarse en contra del gobierno y mira, al final cayó aquel gobierno ¿sí? Pa parece que a veces el, sí. las Olimpiadas esa, son ese, en este caso esa, el esa bandera no fue, de paz, no la, ¿no? No la, y pues bueno, Olimpada, vamos, sí. hizo, hizo una pequeña semilla que, que se va alargando el tiempo, aparte de cuestiones geopolíticas de mayor rango y de mayor entidad que, que a mm -hmm. nosotros se nos escapan, <risa> y no podemos, yo por lo menos no me siento capacitada de analizar con tanta, con tanta enjundia. Marisa. Bueno, yo también me alegro de la noticia, por supuesto. Ah, yo me alegro de la noticia, por supuesto, todo lo que sea... Eh, ...desmilitarizar, desnuclearizar y todas estas cosas, cuanto menos conflictos y más así de en un mismo país puedan, puedan darse, o, pues muchísimo mejor, ¿no? Yo lo único de todo este tema es que creo que, que una de las, de las figuras que ha sido como mediadora y demás es Donald Trump, me sorprende y todavía me sorprende más que su propio gobierno lo proponga para Premio Nobel de la Paz por este tipo de cosas. O sea, es... a, a, a mí me parece bastante ridículo. Totalmente, sí, porque me parece que este señor ha decidido que ahora a Estados Unidos se le queda pequeño y ahora quiere ser el, el, ma el máximo dirigente y exponente de la política a nivel mundial. Y, y bueno, yo siempre tengo, y una persona que, que ha decidido establecer un muro en su propio país para que, no, para que los, los mexicanos no accedan o, o tal, pues es que estas cosas pues, es lo único, pero por el hecho en sí también, yo también de, de, también de política internacional también poco a poco sé, ¿no? Y entonces, siempre que sea así, me parece estupendo. Y también, por supuesto, el deporte. Cualquier tema transversal que sirva para unir es fundamental y, y debemos utilizarlo. Eh, yo fíjate yo sí que creo que, que si todo esto se consolida, que quiero pensar que sí, yo creo que de esto sí que se debería de sacar un premio Nobel. Pero evidentemente no creo que deba ser Donald Trump. ¿no? No. Creo, creo que el, el principal candidato debería ser el presidente de Corea del Sur, que desde que ha llegado al poder, ha iniciado toda esta sí. diplomacia... Un estilo muy diferente a su antecesora, que además era la hija del antiguo dictador de Corea del Sur, que también yo no sé muy bien los coreanos en qué estaban pensando cuando la votaron. Y, y en este caso estoy hablando de Monjaín que, que ha iniciado toda esta diplomacia y diplomacia que ha traído bueno, sus, sus frutos. Sin, mmm, al señor Barack Obama le dieron un premio Nobel que todo el mundo celebró mientras estaba matando. yo lo discutí tampoco. Yo tampoco lo celebré. ¿eh? No, no, yo no lo celebré. Por lo general, <risa> no, na, a nadie le no, no había tanto escándalo, ¿no? Y estaba matando ciudadanos estadounidenses yo, en, eh, en, en territorio extranjero. Entiendo, es que sí, no no entiendo. entiendo. estoy totalmente de acuerdo, Mario. Yo entiendo sí. premios Nobel cuando un político en su propio país soluciona por problemas. Por, por ejemplo, por el caso de Santos. Sí, yo sí, creo sí, que es un premio Nobel merecido. Aunque quizás al final lo emborró con lo del referéndum que sí. luego se saltó por la torera. Hombre, pero bueno. el resultado del referéndum fue 10 escaños para las FARC creo, cuando no tenían que haber sacado ninguno. O sea, sí. Regalar 10 escaños sí. a una organización sí terrorista sí. no veo el mérito por ningún sitio. Sí ¿no? que es verdad que solucionó un conflicto desde hace décadas. Siguen sí no ha habiendo muertos, ¿eh? Hay, sí, hay pero, resistencia a no, las FARC. Pero no por las FARC. Ya son reductos y es el ejército de violación nacional. Hay muertos. Bueno, otro día hablamos de, Colom veces, de Colombia. Sí. ¿Sí te parece, sí. vamos, vamos a hablar la de Las negociaciones <risa> a veces no es terminar, al contrario. Es sentarse a negociar y claro. impactar Y en el caso de, que, de Corea, hay una cosa, Mario, que tú has dicho y que, y que yo quiero comentar, porque eh, tú comentabas que, que esto puede ser un principio para, para acabar o empezar a diezmar a las dictaduras. Desgraciadamente yo no lo tengo tan claro y, y te explico por qué. Igual que sí que creo que es un precedente positivo para que el mundo sea más pacífico y que Corea del, del Norte esté menos nuclearizada, no y por lo tanto eh, estemos todos un poquito más tranquilos, Por otro lado, el miedo que me da es que se está blanqueando un poquito a la dictadura de Corea del Norte, porque en todas estas condiciones que os acabo de leer, en ninguna está que Corea del Norte se empiece a democratizar, que empiecen a, a legalizar sí, partidos ¿no? políticos que no sean el, el Partido Comunista... que no está pactado. Claro, claro, entonces a mí me da la sensación de que a veces Donald Trump, la ONU, el Occidente, eh, perdonamos democracia en, a falta de democracia por seguridad, por seguridad mundial. Pero Entonces, claro, no me da la sensación de que con estos pasos vayamos hacia mayor democracia en Corea del Norte o en cualquiera de las dictaduras que antes nos has comentado. Como ya he dicho, llevará muchos años, pero... y va a ser un efecto dominó. Corea del Norte se desnucleariza. La consecuencia directa es que Estados Unidos le levanta las sanciones económicas. Corea del Norte, eh, su principal proveedor es Venezuela. Uh -huh. Si tú ahogas económicamente a Venezuela porque permites que Corea del Norte puede abrirse a terceros países. Bueno, con China está abierto, mm -hmm. pero bueno, China no tiene especial predilección por Corea del Norte. Le da lo mismo exportar a Corea del Norte que a España o a Somalia. Si tú consigues ahogar a los pocos, eh, pocos salvavidas económicos que le quedan a Venezuela, uno de ellos Corea del Norte, Venezuela terminará de caer. Eh, la gente muere en la calle, no tienen... ¿Tú, ¿tú crees? Es que, sí. es que sabes lo que, te, lo que pasa Mario, sí. yo eh, conozco muy bien una de las dictaduras que has hablado, conozco muy bien Cuba, porque tengo familia allí y he vivido un mm -hmm. verano allí, y todo el ahogo que le han hecho a Cuba con el bloqueo durante tantos años, para lo único que ha servido es para que el gobierno tenga una excusa, para justificar todos los problemas, al final es que no sirve, no sirve para lo que se propone, todo lo contrario, el, yo... Creo que el bloqueo de a Cuba, y muchas veces pasa con este tipo de sanciones y tal, consiguen justo el efecto contrario. Consiguen que la gente viva mucho peor en ese país y luego refuerzan al dictador. Porque al dictador siempre le das la excusa. La Yo, defen claro, el defensor el, de, del pueblo. En el verano que estuve en Cuba, si no oía la palabra bloqueo 20 veces al día de la televisión, la radio y tal, no la oía ninguna. Era la, la excusa permanente. ¿no? Entonces, claro, le echas la culpa a un enemigo exterior de que, que no está ahí para defenderse y tal. Y además, encima, con cierta razón, porque es verdad que el bloqueo empobrece Cuba, aunque solamente sea una de las razones. El gobierno también es otra de las razones principales. Sí. Y entonces, claro, a, a fin de cuentas, eh, es lo que creo que, que, que Donald Trump se está, se, ha con, se está equivocando con Irán, ¿no? Eh, en, eh, Barack Obama llega a un acuerdo con, con Irán, ¿no? Para desnuclearizarlo y tal, ¿no? Como, bueno, como, como se está... Parece que se está llegando ahora con Corea del Sur, ¿no? Y de repente Donald Trump dice que no, que no vale de eso nada y que sanciones, sanciones, sanciones y sanciones. Yo no sé hasta qué punto esa es la solución. Pues... A mí me da mucho miedo Donald Trump porque parece que está jugando, según como dices, se está jugando a una partida de ajedrez mundial. Luego sí que es verdad que con el tema de Corea del Norte ha denunciado muchísimo las ataques contra los derechos humanos que hay en Corea sí. del Norte. Yo recuerdo que estuve hace unos meses en el Parlamento de, de Corea del, norte, de, del Sur, de Seúl, lo estuve viendo y bueno, hizo un discurso de denuncia tremendo y además que oye, muy, muy bien documentado, con todas las barbaridades que pasan allí, los campos de concentración que hay en Corea del Norte, toda la, la represión ¿no? hacia los disidentes y tal. Fantástico, muy bien. Pero es que luego su manera de hacer política, diplomacia con, con el dictador de Corea del Norte era a ver quién tenía los misiles más grandes por Twitter. Diciendo, pues si tú sacaste un misil, yo saco los míos o algo así como una especie de freudiano. Sí, bueno, eso de la, esta la es la manera de, de, de conseguir que caiga una dictadura todo lo contrario, los dictadores son como niños los dictadores si les picas se salen en plan, más yo más pero al final lo han, lo han conseguido y lo de Irán, Irán es un problema si hablamos del conflicto palestino-israelí que es largo, el conflicto iraní También. aún durará más porque es un, sí, sí. es un enfrentamiento directo entre Irán e Israel Israel tiene mucho poder en, sí, sí, en Estados Unidos. Es ¿no? Es, bueno, de es... hecho, Oriente Medio tiene una especie de guerra fría entre los sí, sunís sí, y los chiitas. Por, ¿no? por supuesto. En el, caso, en, el tiempo de, en, en el bando de los chiitas está Irán, está Siria, está y, y, y, ir, Irak, ¿no? y en el caso de los sunís está Arabia Saudí, Qatar, Golfo. Y yo en estas cosas me pregunto siempre: ¿y quién es el mayor vendedor de armas del mundo? porque Estados Unidos, Estados Unidos. claro porque hasta cierto punto dices bueno aquí está, está jugando a resolver sí. o está jugando y, y vende arma, a cambiar y vende los armas a, a democracias a dictaduras igual que nosotros sí, igual que claro, nosotros claro, porque, exactamente sí. o sea, es que quiero, porque de hecho nosotros vendemos decir, vendemos armas a Venezuela con las que luego Maduro dispara a la gente somos vendemos muy vendemos armas a Arabia Saudí una de las sí. peores dictaduras que existen en el mundo Es sí. que aún, aún no ha existido gobierno que, que, que ponga la, que dé un golpe en la mesa Y que deje de colaborar con estados terroristas y sí. con estados dictatoriales. Y Venezuela es un ejemplo claro de ello. Si en Venezuela no se respetan los derechos humanos, trato con Venezuela cero. Pero es que lo hemos visto. Eh, echan a, echan al, al embajador de España en Venezuela. Echamos al embajador de Venezuela en España. Y luego se vuelven a los cauces, como si España y Venezuela estuvieran al mismo nivel. Pues no, España es un estado democrático y Venezuela no lo es. No lo es. Se perdió el Parlamento bueno, en unas elecciones libres, la, se hizo un impeachment... Lo, lo ha votado la población. No, ¿sí que no, no, no, no. No, no, no. La población votó a la, a la oposición. Y Maduro, sacándose una ley del bolsillo, disolvió el sí, Parlamento hizo, Nacional. es lo que Fujimori había hecho en Perú hace efectivamente, unos años se cargó el Parlamento. Efectivamente. Entrando por la fuerza de la policía, que todos recordamos las imágenes sí. de los, los opositores saliendo con brechas en la cabeza a manos de la policía bolivariana de Venezuela... Entonces, si eso no es una dictadura, eso no es un golpe de Estado... Sí, porque no, de claro, hecho, Ahora, que, ahora tienen elecciones en este mes y han prohibido a la oposición presentarse. No, no. Y... Que es, es, es no una... Eso no se puede tolerar. El, el, el, de... el río de gente que sale de Venezuela hacia sí, Colombia y el río de sí, gente sí. que sale de Cuba hacia Miami sí, te... es una prueba clara de lo, que, de lo que es el socialismo. Se puede hablar de socialismo desde España porque es un país democrático. La gente se va de aquí y no se va a, a, a Venezuela a buscarse la vida. Se va a Alemania, a, a Inglaterra, a países capitalistas. De, de todas maneras yo hay un aspecto que comparto con David y es el, el, el tema de, de si realmente los bloqueos funcionan ¿no? yo quiero pensar ¿no? O quiero, me, me, no quisiera imaginarme cómo hubiera sido la España de la dictadura mm. española si no hubiéramos tenido pues, esas ayudas que dio Estados Unidos todo ese y, apoyo, y porque yo creo que la población lo hubiéramos pasado muy mal y yo creo que yo creo que ese tipo de cosas al final la, sí, pero la, dentro la, de una... la. bienvenido las ayudas eran a cambio de abrirse Estados sí, Unidos tampoco un regaló bueno, pero, pero, pero al final nadie, nunca nadie, nadie. pero cuando, ¿no? cuando cae la dictadura de España no cae durante los años que estábamos aislados durante los primeros años de la dictadura franquista España era en el mundo era como el último no, resto del, cae por apertura, del fascismo de, de, claro, de, de, de amigos de los nazis y de tal y todo el mundo nos aísla luego resulta que nos abrimos al mundo y tal y de manera pacífica de manera interna, España acaba resultando una democracia en la transición, yo creo que eso debería ser el camino para, para Cuba, para Corea del Norte y tal, y claro, y no eh, esta, la, asfixiarlas continuamente, ¿no? Sí, yo creo que si y, y, y con, con Twitch nosotros... bravucones, ¿no? Como los que hace Donald Trump y tal, ¿no? Sí, si con este, por ejemplo, con este tema de, la, de que las familias divididas se van a reunir y tal, los ciudadanos de Corea del Norte empiezan a tener contacto con los ciudadanos de Corea del Sur, que todos sabemos que es... Una, un país, Corea del Norte, que vive totalmente aislado del mundo, que no sabe ni lo que hay, los pobres ciudadanos no saben ni lo que hay fuera, ¿no? Puede ser probablemente la dictadura más oscura del mundo, ¿no? Empiezan a ver otras cosas, otras vidas, otras maneras de vivir, otras, otros sistemas, ¿no? Democráticos y tal. Quizás esto sí que pueda servir, ¿no? Para que los propios ciudadanos de Corea del Norte, ellos empiecen a perder el miedo y empiecen a demandar, ¿no? Una democratización efectiva en su país, porque es que encima es un país que lleva... 70 años siendo una dictadura, estaba el abuelo, luego el padre, luego el nieto, muchos ciudadanos ni siquiera conocen otra cosa. Dicen que, hay cien, cien, eh, dicen que hay mal, no hay mal que 100 años dure, ¿no? vamos pues A ver si antes de los 30 que quedan... Sí, ¿no? sí. a ver si es verdad. Yo lo único que, que digo es que a veces eh, se pone Estados Unidos o quien sea, en este caso creo que el, el foco en, en conflictos y en países donde les interesa... Por, Por, ...por el petróleo, por acuerdos comerciales, por lo que sea... Les interesa tener un gobierno u otro. Sí. Porque luego hay conflictos. Estados Unidos ha puesto gobiernos toda la vida, ha puesto bueno, dictadores en, toda la vida. En, en, en, hay, hay conflictos bélicos en África dejados de la mano de Dios porque no interesa. Porque, eh, e Irán, porque a Estados Unidos no le interesa eh, intervenir. Ni a Rusia. y apoyados, e apoyados por por Por, por, por, Europa y por, por Estados supuesto. Irán, o sea, que, que, es que, que ha salido a la mesa a Irán. El caso de Irán, Irán está así hoy en día porque Estados Unidos en su día puso a su dictador correspondiente y bueno, pues los islamistas se unieron para derrocarlo y convirtieron a Irán en una dictadura islamista. Es que, claro, de aquellos... Ya el, el Estado tienen... islámico, se, se ha dicho que Estados Unidos les ha, les ha, dado, les ha vendido la, armas el también. El Afganistán de, de la Guerra Fría... Uh los talibanes Sí, los talibanes fue a consecuencia de Eso la invasión una, soviética de la invasión claro, rusa es, es, es Rusia, una práctica Rusia propia de la guerra fría sí, sí, Rusia, Rusia de Estados Unidos Rusia quiso poner también un gobierno suyo en Afganistán y acabó claro. siendo una dictadura talibana a Siria lo bueno. apoyan los rusos y a, lo, y, a, y, a, y, a, y a los terroristas islámicos les apoyaba a los Estados Unidos les armas sí Bueno, pues eh, encantado de, de estar con, con todos vosotros. Tenemos, tenemos que ir cerrando ya, tenemos que irnos. Raúl Estrada, mi queridísimo Raúl Estrada, que es gracias. asesor de UPD, la anterior es que tenemos en el Ayuntamiento de Alicante. Eh, encantadísimo de que estés aquí un día más. Muchas gracias y yo encantado de volver cuando quieras. Mario Ortola, que eres coordinador de Vox Alicante y también vicesecretario jurídico de Vox en la provincia de Alicante. Bienvenido, espero que te lo hayas pasado muy bien en este primer programa. Eso está muy David. bien, espero repetir. Muchísimas gracias. David. Pues sí, ten, ten por seguro que aquí te volveremos a llamar. Y Marisa García, eh, secretaria de Política en Podemos. Eh, vale. Muchísimas gracias por estar pues aquí. nada, Marisa. a vosotros y a los compañeros que ha sido un ratito muy agradable. Últimamente tengo la costumbre de terminar eh, este programa haciendo alguna porra entre los invitados. Eh, he de decir que el último programa hicimos una porra de los de las elecciones paraguayas y la ganó un servidor. Me traje aquí a tres concejales. Vaya vaya, el, vaya Sí. Te traje aquí a tres concejales electos de Alicante y demostré que yo sabía más de política que ellos. Por supuesto, es que... Fui el único capaz de acertar el quién fue quién ganó claro, las elecciones en París. Con, no no, con ventaja. No, juega con ventaja, no. Esto lo hice el viernes antes de las elecciones. Yo ya no sabíamos Pero nada. Tú ya sabíamos. En la de las elecciones italianas. Sí, la las elecciones italianas que yo creo que terminó un empate porque acertar no lo acertamos ninguno. Ni ni en esa no hubo claro ganador. Sin embargo, no hay elecciones este de fin de semana. Entonces he estado planteándome, ¿quién puedo retar? ¿Qué puedo proponer aquí a mis invitados? Los Champions, ¿no? No, la Champions es, no es este fin de semana tampoco, ¿no? La Champions queda un par de semanas. Yo lo tengo claro. Pero tenemos otro evento europeo este fin de semana, que bueno. no es la Champions, pero también suele ser muy político. Sí, sí. Eurovisión 2018. ¿Quién va a ganar? España. ¿España? ¿Tú crees de verdad? Sí. Bueno, pues venga, Marisa dice que España. Yo soy al maya total. Venga. Eh, Mario. Hombre, yo espero que eh, España. Porque no, no, no, no, no vale repetirlo. Lo siento, pero no. <risa> bueno, pues. Suena mucho Israel, creo. A mí, Israel me, par a a lo me parece. Yo he estoy, estado estoy viendo las semifinales esta semana. Israel me parece una de las mayores horteradas. El pollo total. Es el Chiquini Es, es, que, es bueno, si queremos el Chiquini Pero sí que es verdad que es uno de los favoritos. Los titulares del mundo me han dicho que. No, no, es, es verdad que es uno, es uno de los favoritos. <risa> no pero nada, escucha, la Escúchame, Mario. Como gana Israel, voy a ponerle un veto a Eurovisión el año que viene. Mira que soy un Eurofan, ¿eh? Pero total. el año que viene no veo Eurovisión. Como reco represalia. Reconozco que no soy nada Eurofan y no lo sigo para nada. Pero. Yo como es un poco político esto también y, sí. y Eurovisión tiene un toque así, no yo voy mucho. a apostar, como no se puede por España, voy a apostar por Portugal, que son nuestros vecinos. Y ¿Tú pues crees que va a ganar eh, Portugal dos veces eh, seguidas? No. Eso no ha pasado nunca, ¿eh? Bueno. Vale, vale, en Portugal me parece bien. Además, como quiero ganar, me parece bien que digas eso. <risa> pues mira, yo voy a decir... Si no, por, por Francia, eh si no me deja No, no, has dicho, por... has dicho Portugal y Francia es una de las favoritas, así Francia que no me gusta que digas eso. está muy bien eso. también. ¿eh? No me importaría que fuera Francia tampoco. <risa> bueno, España, Israel y Portugal. Yo voy a decir... La que más me ha gustado, de todas las que he visto en semifinales, ha sido Austria. Pero no creo que gane porque no tiene escenografía así de efectos especiales y tal. Y en este concurso a veces prima más eso. Sí. Y, la, y la belleza del cantante, a veces también, que, que la, la, el, el nivel musical, ¿no? Entonces voy a decir Estonia, voy a decir Estonia porque eh, ah, bueno, musicalmente bueno. es muy bonita también, es, una, es un estilo de ópera que a mí me mola mucho, que siga habiendo ópera en Eurovisión, que alguien apueste ¿no? por Y por es este una general. gran cantante. Es una gran cantante, tiene bien. una voz muy, muy potente, bonito. muy chula, y además la escenografía es una pasada, tiene un vestido que se, que se funde con el suelo. Y un juego de luces que es muy, muy chulo. lo recomiendo que lo veáis este sábado. Pero Así como me... yo soy muy Eurofan, te puedo decir que eso es una imitación de un traje que salió Jennifer López en no sé qué sitio <risa> no y, van, y lo han imitado. Bueno, pero si fue Jennifer López no, no sería en Eurovisión. No, fue en Euro... no ah, no, Eurovisión, no. Pero, pero es copiado, no es original. Bueno. Pues... Dicho que... Da. <risa> vale. Y a todos nuestros oyentes... Pues os emplazo a... a ver Eurovisión este sábado... Y a, y a... escucharnos... Seguir escuchándonos aquí... En próximos programas... En Terturias Alicantinas... Estamos en Hoy Radio 4G... La radio de la organización... impulsora de discapacitados en España... Nos habéis escuchado... En el 91.4 FM Y también en nuestra página web... www.hoyradio.es... Les ha hablado David Rubio... Me ha acompañado en la técnica... Mi, mi querido amigo Jaime Martín... Y muchísimas gracias a todos... Por, por escucharnos... Y... y... Seguimos en las ondas. Hasta la próxima.